Son las nueve de la mañana, comenzamos aquí nuestra programación local con el programa La Glorieta Cuatro Horas. Vamos a tener con todos ustedes este programa con contenidos de música, noticias y entrevistas. Y les damos la bienvenida a este programa del jueves 6 de agosto, un día en el que tenemos previsto volver a sufrir temperaturas elevadas según la previsión de nuestro hombre del tiempo Vicente Bordonado y un día en el que no sonarán las voces del misterio en el salón de plenos del ayuntamiento pero sí en las redes sociales y también en los medios de comunicación locales como este. <risa> ...las voces de los niños del misterio y las voces infantiles... ...que sonaron en el verano, un 6 de agosto del 2014... ...del año 2014, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento... ...de esta forma recordamos uno de los actos premio, previos... ...a esas fiestas patronales que deberían comenzar este viernes... ...pero no va a ocurrir porque vivimos una situación excepcional... ...las fiestas se han suspendido por... La pandemia. La decisión de suspenderlas fue acertada ya que la evolución de los contagios sigue sin darnos ningún respiro. España ya está colocada en muchas listas negras para el turismo internacional, por lo que la cantidad de rebrotes que se han detectado y también en la Comunidad Valenciana... También hay rebrotes, aunque no está entre las peores. Sigue preocupando el aumento de casos positivos. La Consellería de Sanidad confirmó un nuevo brote en Elche con cuatro positivos de origen social. Lo hizo ayer. En total, en esta última jornada, en toda la comunidad valenciana se han registrado 288 nuevos contagios. Y este 6 de agosto en todo el mundo se recuerda además un triste aniversario. Se cumplen 75 años del lanzamiento de la primera bomba atómica. Cayó en Hiroshima y tres días después Estados Unidos lanzó la segunda bomba en Nagasaki dejando más de 300.000 muertes, dolor. Muerte y más víctimas que siguen muriendo a consecuencia de su exposición a la radiación. Este horror es necesario seguir recordándolo cada año para lograr el desarme nuclear, porque el 6 de agosto de 1945 el mundo cambió, cruzó el camino que nos puede llevar a la destrucción del planeta. El rock duro de Barón Rojo, por ejemplo, muy crítico con el poder, recogió en sus letras esta absurda destrucción y el inicio de la amenaza nuclear.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 Pues después de recordar este aniversario, nosotros comenzamos aquí este repaso a la actualidad. Les contamos que Elche va a disponer con puntos de recarga rápida para coches eléctricos. El Consejo de Administración de la empresa municipal Pimesa acordó ayer en su reunión la convocatoria del contrato para ubicar cuatro puntos en la gasolinera de la estación de autobuses. La concejal de Movilidad Urbana, Esther Diez, aseguró que esta iniciativa es un paso más para fomentar la movilidad sostenible en en el marco de esa estrategia Elche 2030 la escuchamos El trámite que iniciamos ayer en el Consejo de Administración de Pimesa va a permitir que ELS cuente con puntos de carga para coches eléctricos a disposición de cualquier ciudadano. En concreto, la infraestructura permite dar suministro a cuatro vehículos y hay que poner también en valor que se trata de un tipo de carga rápida y, por tanto, la más eficiente y cómoda para los usuarios. Además, la ubicación es especialmente buena tanto para los ilícitanos como para los visitantes, ya que estos puntos de carga se ubicarán en el exterior de la gasolinera de la estación de auto. Autobuses. Se trata de un paso más para fomentar la movilidad sostenible en nuestro municipio en el marco de la estrategia ELS 2030. Además, en ese mismo Consejo de Administración de Pimesa se dio cuenta del buen ritmo de las obras del campus tecnológico, con casi un 21% de la obra construida en el primer edificio y un 26% en el segundo. La concejal de Urbanismo, Ana Arabi, también destacó que Pimesa ha escriturado el 75% del segundo bloque de San Antón y que ha acelerado las obras del tercer bloque con un 33,7% ya construido. Ha explicado que Ilche está muy cerca de contar con un espacio de calidad atractivo para la implantación de empresas tecnológicas y de la nueva economía. La escuchamos a la Edil de Urbanismo, Ana Arabid. Pues En el Consejo de la Empresa Municipal Pimesa, celebrado en el día de ayer, constatamos, eh, por un lado, que continúan a buen ritmo las obras de ejecución del tercer edificio del barrio San Antón, así como también las obras de los dos edificios del campus tecnológico. Estamos más cerca, por tanto, de cumplir el objetivo de contar en nuestra ciudad con un entorno atractivo para la implantación de empresas tecnológicas y de la nueva economía, que contribuirá, sin duda, a dinamizar la misma. Continuamos también con la regeneración del barrio San Antón, como decía, con la ejecución del tercer edificio y con la entrega, asimismo, de las viviendas del segundo edificio… Y más noticias. El Partido Popular va a pedir un pleno extraordinario para evitar la adhesión de Elche del acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias en el que permiten utilizar el superávit del pasado año de los ayuntamientos para proyectos financieramente sostenibles. El portavoz popular Pablo Ruz ha pedido al alcalde que defienda los ahorros de todos los ilicitanos. Lo escuchamos. Es el señor González quien tiene que defender los intereses de todos nosotros y no se puede plegar a las órdenes, como siempre hace, de sus jefes de Madrid. Lo que no puede ser es que tengamos un alcalde instalado en el autobombo, en la propaganda y en las obras faraónicas como la corredera que no contribuyen a nada y que sea incapaz de exigir al gobierno de la nación que dejen nuestros ahorros en paz. Y los esfuerzos de los consumidores y del Ayuntamiento del equipo de gobierno por mantener este sábado, bueno, el sábado 15 de agosto como festivo local, aunque no haya fiestas, no han dado sus frutos. Y es que la Dirección General de Comercio de la Generalitat Valenciana ha establecido que el día 15 de agosto los comercios abrirán sus puertas y el domingo 16 será el día festivo, según explicó ayer el concejal de Comercio, Felipe Sánchez. Desde la Concejalía de Comercio hemos emitido un informe reafirmándonos en solicitar el cambio del día 15 por el día 16 para esta apertura comercial, dado que consideramos que el día 15 es para el pueblo ilicitano igual que el día de San Juan para eh, los alicantinos o el día de San Josep para los valencianos. Es el día más importante del año, independientemente de cómo les ha pasado a ellos. Eh, a estas localidades, pues no han podido celebrar ni las fallas ni, ni las hogueras. Y en la página de sucesos les contamos que la Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre por acoso telefónico a al menos cuatro mujeres, a las que enviaba pornografía desde diferentes números telefónicos. La investigación policial sigue abierta y no se descartan nuevas víctimas. Y siguiendo con este relato informativo, les comentamos, cambiando de asunto, que ya se conoce la programación de invierno en la yotya de Altavix. La concejal de Cultura, Margantón, presentó los actos que se llevarán a cabo en esta sala cultural situada en el barrio de Altavix desde octubre hasta el mes de diciembre. Y la programación de invierno destacó eh, que van a participar grupos ilicitanos como The Order y después con el ciclo dedicado al músico ilicitano Ángel Alfosera. Escuchamos a la concejal de cultura, Marga Antonio. Así tendremos en un primer momento Spanish Brass and Carles Denia, que es eh, premio de la música valenciana eh, y da voz a las mejores bandas de, y excelentes músicos y luego también tendremos eh, el blues de la mano de David Mao con su Mao Blues Band. Eh, luego también contaremos con rock and roll y esto vendrá de la mano de Los Rebeldes eh, con Carlos Segarra y por supuesto el pop de la mano de Javier Baeza. Y el 24 de octubre tendrá lugar la gala de celebración de los 30 años de la Asociación Literaria Frutos del Tiempo, que estaba prevista para el pasado 25 de abril, pero que quedó aplazada por la pandemia. También pasarán por el escenario otros tipos de espectáculos como poesía y el teatro de la mano de David Prada. Volvemos a escuchar a la Edil de Cultura, Margantón. Luego, dentro de las propuestas teatrales, Contaremos con el actor Daniel Ortiz con su puesta en escena de la obra Preludio el próximo 14 de noviembre. Y luego, como no podía ser de otra forma, también contando con las compañías ilicitanas profesionales de las artes escénicas y con nuestro compromiso de apoyarlas en esta difícil situación que estamos viviendo, contaremos con dos obras de teatro de público familiar que serán a cargo de Maracaibo Teatro con la obra Rebeldes y también con la carreta con su obra de teatro El Hechizo del Dragón. Esto será la programación más de cara a fechas navideñas, que es cuando los niños no tienen cole y pueden disfrutar de este tipo de actividades con sus padres en familia. Y terminamos este repaso de noticias con un último apunte. La Asociación de Desembocamiento Rural del CAMDEL, CHADR, ha convocado un concurso fotográfico sobre porches tradicionales de las casas rurales para visibilizar así el medio rural ilicitano, sus costumbres y tradiciones. Además de reconocer la importancia de preservar los espacios de sombra en climas semiáridos y reivindicarlos como lugares de encuentro familiar y comunitario.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 Y después de este repaso de las noticias, eh, les avanzamos a algunos de los contenidos de este programa La Glorieta de una duración de cuatro horas. Hoy vamos a tener en unos minutos al diputado provincial y concejal del Partido Popular, Juan de Dios Navarro, para conocer más detalles sobre los fondos económicos que la institución provincial va a destinar o ha destinado ya para ayudar a la reconstrucción de este municipio. También tendremos este jueves, sobre las doce y media aproximadamente, al alcalde de la ciudad, Carlos González, para hablar de la evolución de la pandemia en Elche, del Plan Centro, el Palacio Congresual, la contrata de basuras y otros temas que marcan la agenda política en este mes de agosto. También hablaremos de los datos del desempleo con la líder sindical de comisiones obreras y al ser jueves mantenemos nuestras secciones habituales. El rincón gastronómico de Manoli Gilaber sobre las diez y media y en la segunda parte de La Glorieta sobre las once de la mañana estará con nosotros Miriam Villalobos, colaboradora de Entre Amigos del programa de Rosa Lucas para darnos a conocer los estrenos de cine de este mes y para sortear atención pulseras con las que disfrutar de forma gratuita de las atracciones de Pola Par en Santa Pola. Así que tomen nota porque a partir de las once de la mañana vamos a sortear esas pulseras entre los oyentes, entre ustedes, aquellos que nos envíen un WhatsApp al número de teléfono 665 89 6450 un número que vamos a repetir a partir de las 11 de la mañana con Miriam Villalobos 101.4 Teleel Radio Marca Vina Mabusca Vina Rubar Malaira vina aquí Mira que passa a través nostra. Godins als Els precioses fugats dels dies. Muscula clau del teu reig amb les cançons. Ui descobrintam tot el cos. arribar a la boca, robar-te l'aire i te...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 La Glorieta con Rosmar Alonso. Son las 9 y 23 minutos, tenemos 26 grados de temperatura y hemos comenzado nuestras canciones de verano con el ritmo de la banda catalana Charango. Y ahora volvemos a los años 60, como ayer, para presentarles a Les Surf, un grupo musical de Madagascar que gozó de gran fama en el mundo de habla hispana de los años 60. Su mayor éxito fue adaptar al francés esa canción de las ronetes, Tú eres mi baby, Lesur. La recordamos.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 Quando digo che te amo io già sei già non se crei e ancora che hasta ahora <muchas> <que> siempre che <muchas> sido una <muchas> chica que, <muchas> <muchas> <muchas> que era sempre ti dà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 Pasan dos minutos de las nueve y media de la mañana, tenemos 26,2 grados de temperatura y parece que está subiendo el termómetro. Comenzamos aquí nuestra primera de las en entrevistas programadas para este jueves 6 de agosto. Lo hemos dicho, lo hemos anunciado, tenemos con nosotros al concejal del Partido Popular y diputado provincial con competencias. Es diputado de contratación, residentes internacionales, cooperación y voluntariado. Él es Juan de Dios Navarro. Muy buenos días, Juan de Dios Muy buenos días, Ross. Encantado de estar con vosotros. Un día más. El motivo de esta entrevista es porque pudiste estar con el alcalde de la ciudad en esa reunión que se mantuvo esta misma semana, el martes por la mañana, en la Diputación con el presidente Carlos Mazón, para, abra, para hablar precisamente y concretar esa inversión millonaria que se anunció por parte del anterior equipo del Gobierno Provincial para la ciudad de Elche, esos más de 40 millones que nos puede costar el Palacio Congresual. ¿Cómo se avanzó en esa reunión? Eh, pues bueno, la verdad es que lo primero fue una reunión cordial. Después de diez meses de aquella reunión que se tuvo en el Ayuntamiento de Elcha, pues bueno, eh, se ha reactivado y bueno, eh, fue una reunión cordial donde se expresaron pues, eh, unas declaraciones de intenciones por parte de, del Ayuntamiento y bueno, y también trajo pues, unas bases para un principio de acuerdo También es cierto que en estos 10 meses se pues, ha avanzado poco, por no decir nada, porque bueno, en, hay que recordar que había un compromiso de reunir al Consejo Social, de hacer una serie de reuniones, para ver un poco cuál era el, el, el estudio. Lo que, que se quería hacer con un Palacio de Congresos, que va a ser una inversión la más importante que se va a hacer en el Che después de la Universidad Miguel Hernández, que fue traída en el año 96 por parte de un gobierno también del Partido Popular. Y bueno, y ahí eh, estuvimos hablando y viendo distintos puntos de vista. Y en definitiva, pues, después de diez meses, eh, pues volvemos a andar. Porque realmente se había, paralizado, se había paralizado todo. Bueno, se había incluso enfriado las relaciones, porque no le sentó nada bien al alcalde que Carlos Manzón encargara ese informe a la Universidad Miguel Hernández para ver cuál era la ubicación idónea cuando el alcalde dice e insiste que la ubicación es el solar de Highton. Eso es un punto bueno, sin retorno, ahí puede haber principio eh... de acuerdo. Ross, yo quiero hacer una puntualización. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, no ha encargado ningún informe a nadie. Eh, fue una reunión, aparte de la petición de FEDECO, AET y el piensa que veían que esto estaba paralizado, que no había ningún movimiento y que esas reuniones que se había dicho por parte del alcalde que se iban a realizar durante estos diez meses, no se había movido ni un solo eh, folio, ni una sola llamada para hacer una sola reunión. Y a raíz de ello, eh, estas tres asociaciones, los colectivos, lo que piden es pues, un, saber si por parte de la Diputación se va o no se va a invertir, si se está con la voluntad cierta de hacerlo. El presidente de la Diputación le dice que sí. Y ellos le piden, ya que no se está haciendo nada, nos gustaría poder tener un informe donde realmente pudiésemos conocer, ya al margen de la ubicación, Que es importante, pero hay, hay, efectivamente la autonomía local es la que es, pero sobre todo, pues también un estudio de qué es lo que queremos, qué palacio de congresos queremos. Si queremos un palacio de congresos para eh, congresistas de más de 2.000, más de 5.000, queremos estar en torno a los de 1.000, 1.500, que es lo que realmente yo creo que podríamos tener en una ciudad como Elche, que es, porque al final los eh, congresos de más de 2.000, de 5.000, Se van a Madrid, Barcelona, se van a Milán, se van a Londres. Entonces, eso es lo que eh, a iniciativa de Cedelco, AET y se piensa, pues bueno, el presidente de la diputación, porque hay una voluntad inequívoca de que esa inversión venga, pues le dice que sí, que claro que sí, que, sí, que la diputación está dispuesta a pagar ese informe para poder ir avanzando. Y a raíz de ahí, o casualidad, pues bueno, eh... eh Hay una reunión a posteriori, que es la que tú comentas, la del martes, donde eh, pues bueno, el, presidente, el alcalde trae unas bases para un protocolo de actuación, un cronograma, que, bueno, que es eh, exclusivamente un cronograma para firmar un protocolo, pero ahí hay que eh, hacer una serie de puntualizaciones porque hay que darle más contenido y más peso, que es en el paso en el que estamos, eh, porque este documento pues, no lo obtuvimos eh, de forma previa para poder trabajar. Bien, entonces el alcalde les puso sobre la mesa como una hoja de ruta, pero acabas de, pero... Acaba de decir que en ese cronograma hay que hacer ciertas puntualizaciones, no está bien estudiado a fondo porque no te, habéis tenido tiempo, pero ¿qué puntualizaciones? ¿Qué choca? ¿Qué, ¿Qué aspectos son los no, que...? No, no, si, si no choca, eh, Rosy, si, no, si chocar aquí, choca poco, o sea, aquí lo único que está haciendo es decir, eh, en septiembre firmamos el protocolo, en, eh, en octubre hacemos otra, una elaboración de un pliego, ya, pero eh, esto está muy bien, que el alcalde eh, pues haya tenido a bien dar un primer paso, Eso sí, nos sorprende que no se haya reunido al Consejo Social. Yo creo que tú recordarás hace diez meses que de ese acuerdo pues, eh, eh, se sacó que, que iba a haber pues, una especie de consenso en la ciudadanía de, de qué proyecto queremos, al margen del sitio, que la ubicación pues, al final será la que tenga que ser, pero sí un poco eh, que palacio de un queremos o hacemos un palacio de congresos y luego hacemos un plan de viabilidad, hacemos un plan de negocio, las cosas eh, yo creo que hay que hacerlas con sentido común y con cabeza, al margen de dónde de, de sea el sitio, que yo creo que no es lo más importante. Si el mejor sitio es Haytons, será Highton si la diputación lo que sí que tiene claro es una cosa, desde hace ya dos años, que tiene voluntad inequívoca de hacer una inversión. Que no se ha hecho eh, nunca en Elche, al margen pues, bueno, también del Hospital eh, eh, Vinalopó eh, Salud y de la Universidad. Y eso nace de un eh, gobierno del Partido Popular y sigue teniendo la misma voluntad. Lo que no podemos eh, hacer, pues bueno, yo creo que es pararnos. Por eso, a la, ante la inquietud que tienen eh Fedeco, AETE y se piensa, pues el presidente de la Diputación dice: sí estamos eh, con voluntad queremos seguir trabajando y de acuerdo si tienes esa si hay esa inquietud perfecto y si es la Miguel Hernández la Universidad Miguel Hernández que yo creo que todos estamos muy orgullosos y que es una institución que eh, para todos eh, nos crea y sobre todo nos genera la confianza de que son eh, unos profesionales que pueden conocer perfectamente aparte de él, eh el sector al que necesitamos eh, que nos, de, nos informen, pues bueno, yo creo que, que al revés, eh, tendría que estar encantado el señor alcalde de que, por parte de la Diputación, eh, se dieran pasos, al margen de los pasos que se quedaron en septiembre en dar. ¿Esto significa, después de esa reunión de esta semana, significa que el, la fecha dada por el alcalde en ese cronograma, creo que recordar que has comentado octubre, ¿Se puede firmar un principio de acuerdo en octubre? para Supongo que el llevar este documento ha sido para asegurar una inversión tan importante como la que la diputación está dispuesta a, a destinar a Elche. A, a ver, yo, yo creo que, Ros, eh, asegurar, asegurarlo ya lo, lo, él se tiene por la voluntad propia de… Sí, de pero el son acuerdos verbales. El, lo que, que, sí, lo que pero, carga pero el, el equipo el, de gobierno es algo el, por escrito. En esta vida los acuerdos verbales eh, tienen que valer igual que los escritos. También es cierto que se han hecho muchas mociones por escrito en el, en el Ayuntamiento del Che y estaban por escrito y, y si la te he visto no me acuerdo. De si otras cosas, pues que el Che no tuviera el segundo SAMUR que no se desplazara a Santa Pola. aprobado por unanimidad hace un año, otra vez lo aprobamos por unanimidad. Y él se solo tiene un samus. Entonces, por eso digo que lo de los acuerdos por escrito o no escrito, si hay un acuerdo y hay, una, y, y hay una voluntad, la hay, inequívoca. Lo que sí que es cierto, que los pasos no están en firma en un protocolo. El, el, los pasos se demuestran andando y haciendo lo que hay que hacer y haciendo reuniones y teniendo ese proyecto. No simplemente porque he venido a traer un, un, un acuerdo, que eh, te digo, la reunión fue cordial. Eh, hay una sintonía eh, en todo este tema de que por parte de la diputación esa inversión se va a hacer Sí, pero la cuestión es eh, cómo ese modelo del Palacio Congresual porque ¿Ah, bueno. estás apuntando que desde el Gobierno Provincial se exige al local que se convoque al Consejo no, no, no, Social no, no, no. ¿no? para ros, que haya mayor consenso No ros, no exigimos nada el, el alcalde de Elche dijo que iba a convocar al Consejo Social para que poder escuchar a la ciudadanía y en un proyecto tan ambicioso y tan grande eh, eh, como es y estratégico como es el Pacto Congresos pero eso fue eh, eh, una, solu una, una, una solución que dio el propio alcalde de Elche. Aquí no de por parte de la diputación no se exige nada. Vale, pues si nos, no hay no somos nadie para, para exigir. <risas> Pues si no hay exigencias al gobierno local, ¿hay propuestas en cuanto al modelo de palacio de congresos que se quiere? ¿O esas propuestas se dejan precisamente a las entidades locales? Eh, a ver, eh, esa propuesta nosotros lo que estamos haciendo es, por parte de tres asociaciones que nos piden la ayuda para poder hacer un informe y sobre todo por aportar ideas, que luego al final... Ese informe, el alcalde eh, puede eh, tomarlo en cuenta o no tomarlo en cuenta. Yo creo que cuanto más eh, argumentos tengamos, valoraciones tengamos para poder hacer el mejor eh, Palacio de Congreso, eh, no tiene más. Yo creo que al revés, tendríamos que estar todos contentos y orgullosos de que encima ese informe eh, está pagado íntegramente por o se pagaría íntegramente por parte de la Diputación. No hay ningún coste para los solicitantes y en definitiva es lo que, lo que interesa. Por lo que ha comentado, eh, hay una sintonía cordial entre ambas administraciones y también parece que hay acuerdo en el Palacio de Congresos, en el tamaño de Palacio de Congresos que se quiere. Ha comentado, no, tanto nosotros, el alcalde nosotros, como el Carlos Mazón eh, estaría entre los 1.000 y 1.500 eh, congresistas. Eh, eh, nosotros no, no, es que, eh, no tenemos base para poder eh, tomar esa decisión todavía el alcalde tampoco nos ha presentado ningún proyecto de eh, este es el Palacio de Congresos que, que quiero. Es que no, no tenemos esa información. Lo único que tenemos es un cronograma para firmar los protocolos, pero sin más, y, y donde eh, piden pues una serie de, de, de fechas, pero sin, sin, sin que haya ese fondo, que está muy bien la, la forma, pero eh, entendemos que, que para que esto realmente comience y y tenga avisos de, de poder ser una realidad, que es lo que queremos todos en esta legislatura. Eh, eh, aparte de decir dónde quiero el Palacio de Congresos que está muy bien, y es la autonomía local la que lo decidirá, eh, lo que hay que hacer es eh, tener un trabajo eh, fuerza de, por detrás para, para poder saber qué es lo que, que queremos y necesitamos. Vamos, uh -huh. así lo haría yo, uh -huh. y yo si fuera eh, me tuviera que hacer una casa, Yo lo que haría sería, primero, unos planos, sabría qué es lo que querría, cuánta gente quiero meter en mi casa, si soy familia de números así, ¿no? No cogería y digo, voy a comprar este solar y ya me hago yo la casa, ¿no? Claro, está yo claro. Yo creo que es, se puede hacer en paralelo, ¿eh? Ya, ya. Eso es necesario. Pero eso Pero vamos, lo, lo habéis no hablado si con el alcalde. Sí, eh, creo que sí, porque… porque... Porque, eh, Juan de Dios, esto lo, lo habéis dicho al alcalde, ¿no? Que vosotros no vais a firmar ningún protocolo hasta que no, no tengáis no, un Ros, proyecto no, sobre la mesa. Ros, no, Ros, no, no, no, no, no, no, nosotros lo que hemos hecho ha sido, ante un protocolo que nos trae el señor alcalde, sin haber eh, sabido previamente nada de él, lo que le decimos, que es lo que él también nos dice, pues por favor estudiarlo, mirarlo, y si hay alguna aportación, alguna modificación, hombre... ¿Estaría bien que se habló hace diez meses de que habláramos de que otras Administraciones se pueden también inviertan? ¿O, o dejamos a la Generalitat y al Ministerio, y dejamos incluso a Europa? Eh, ¿Vamos a tocar la puerta al Ministerio y a la Generalitat para que también inviertan en él, o no? Por ejemplo, algo no, no, que se me ocurre. No, no, eh, ¿es, ¿es una ocurrencia o esto se ha hablado? ¿Qué otras administraciones no, no, se, habló, se, se habló, impliquen? No, se, se habló, y si recuerdas hace diez meses eh, de la, eh, la rueda de prensa, una de las conclusiones es que irían de la mano el alcalde y el presidente de la diputación a tocar la puerta a Chimo Puch tocar la puerta a Pedro Sánchez y tocar la puerta a Europa para que venga financiación. Eh, es que sería absurdo... El, el no querer que, que venga dinero de, de, otras, de, de otras instituciones, sobre todo cuando el che está totalmente dejada a la mano de Dios de, por parte de una administración como es la autonómica, que hay que recordar que en una legislatura, por primera vez en, en, en democracia, no se ha hecho una sola inversión en eh, infraestructura educativa. Entonces, pues bueno, eh, uh -huh. las cosas. Eh, tienen lo que tiene que tener yo creo que, bueno, que no es eh, que haya enfrentamiento sino que simplemente pues con, hay que hacer las cosas eh, con sentido común y, y aportar entre todos, que la alcalde así lo, lo entendió y le pareció perfecto, dijo que, que se tuviera el documento para poder trabajar ya que previamente no lo había enviado eh, pero vamos, con todo esto entiende, no entiendas que hay eh, enfrentamiento, no en absoluto, desde la normalidad entre instituciones y con uh -huh. lealtad institucional, que es como tenemos que trabajar okay, para bien. que salga este proyecto adelante. Entonces tengo que entender que todavía no estáis dispuestos a firmar ese cronograma. Eso sí que queda claro de esta entrevista. No, no, no, no, no, no, no tampoco. No, es que no estamos dispuestos, no, claro que no. O sea, lo que <risas> se va a hacer es alguna aportación, pero eh, y para poder firmar el, el acuerdo, evidentemente, Ross, cuando. Eh, hay un, un acuerdo entre dos eh, cuando se entrega un documento habrá que tener tiempo para leerlo otras cosas, también la semana que llevamos, esto fue el martes Y ayer miércoles tuvimos el pleno de la Diputación. Sí, de eso hablaremos ahora, cinco, ahora en unos que, que, en, en por unos eso segundos. Que duró cinco horas, por eso digo, mm. que es que parece que es que llevemos el documento hace tres meses. <risa> no, no, claro, lo llevan hace, hace diez meses, desde, desde la reunión que se tuvo hace diez meses, uh -huh. esta es la primera noticia que tenemos, diez meses después. Pues tenía o sea, que haber... Que se va a hacer teni, con que tenía no que haber dejado más tiempo para realizar esta entrevista. Pensaba que podía, pero es cierto que ayer hubo pleno. Pero, pero solo, solo una última, un último aspecto del palacio congresual porque la inversión sí. así lo requiere la gestión va a ser compartida quién va a gestionar pues, este palacio eso también se acordó eh, en la reunión pues pues no es que es que todas esas cosas por eso te digo que está todo muy verde porque realmente no no se ha profundizado y esas cosas entiendo que hay que profundizar al margen de decir si es en un sitio o en otro pero yo creo que es muy importante que sea un proyecto que es eso pese bien y que por eso a lo mejor en el informe que pueda hacer la universidad pues nos puede decir, pues la, la, puede ser una inversión eh, público-privada, puede ser para eh, X miles de, de congresistas, eh, la, por ejemplo, como está ocurriendo en el binario por salud, eh, la gestión público-privada puede ser perfecta y pues toda esa serie de cosas no, no se sabe nada. Solo se sabe, eh, pues eso, eh, lo que te puedo decir. E incluso Por eso se podría abrir. Creo que abrir. está muy verde, creo que está muy verde. Sí, está muy verde porque estamos hablando de una universidad, la de Elche, pero también tenemos la Universidad de Alicante, que también, sí. evidentemente, puede traer muchísimos congresos a Elche. Sí, sí. No, no, no, no, yo lo que he estado haciendo es lo de la Universidad de Elche, es quien va a hacer el, el informe, el sí, estudio, es ¿no? No, no, que el, el, la, para ver realmente el Palacio de Congresos. No va a ser exclusivamente para Elche, al final teniendo un par de congresos potente como el que queremos, queremos que eh, sea el referente para toda la, la provincia de Alicante, ya que hay un auditorio, helada, ADA, que es el referente en temas culturales y musicales eh, para toda la provincia, queremos eh, que Elche sea el referente, y de hecho esa es la apuesta que tiene el Partido Popular y que tiene el presidente Carlos Mazán para Elche. Bien, pues con ese pleno, ahora vamos al pleno de la diputación, duró cinco horas. ¿Algún sí. asunto interesante para Elche? Porque de lo que he podido ver hay uno que destaca y es que la, van ustedes a invertir dinero para que el, tanto las dos universidades, la de Alicante como la de Elche, tengan un centro de inteligencia artificial. ¿Esto qué es? Efectivamente, pues bueno, esto es un, un proyecto muy ambicioso que se tiene y además que estamos en el momento de ser pioneros eh, en, este, en este gran proyecto que al final uniría a las universidades y que hay que entender que eh, salió por, por unanimidad, bueno, el eh, compromiso se abstuvo, pero no por entender que el, que el proyecto fuera necesario e importante, sino por entender que… Eh, bueno, las cosas les hubiesen gustado que se hubieran hecho de otra forma. Yo creo que ahí tenemos que estar todos contentos y orgullosos de que podamos eh, sacar adelante ese proyecto que nos va a poner eh, en, en el foco de, de España y yo creo que ese Centro de Inteligencia Artificial eh, ayudará pues, a la innovación tecnológica y a la generación de conocimientos de... Las instituciones como la universidad, Pero, la universidad de ¿Ese centro hay que construirlo? Ese centro es un centro eh, que, en ese, en ese sentido, si te digo la verdad, tampoco te puedo eh, comentar mucho más, porque yo creo que va a estar eh, en, en torno a la universidad y a, a las universidades, y que eh, no será... Eh, un centro eh, físico, uh -huh. pero un centro de inteligencia artificial uh -huh. eh, que al final, pues bueno, eh, contará con la inversión de 250.000 mil euros en, en una primera, en un primer inicio y, y uh -huh. será para, para, no para hacer un edificio, sino uh -huh. para realmente tener un proyecto estratégico para el territorio. Pues hablemos ahora de esas inversiones, de lo concreto, de lo que se está ejecutando y de lo que se va a ejecutar gracias al dinero que está llegando de la Diputación Provincial en Ilche. Eh, concretamente, eh, ¿ha hecho la suma de, del dinero que en 2020 han destinado para ayudar a reconstruir este municipio? A ver, eh, se han hecho ayudas eh, y acciones directas frente al Covid, que eso ha sido eh, lo que nos ha eh, preocupado en estos meses eh, de la, por la necesidad que había tanto de la acción social como eh, la acción hacia los autónomos, pymes, eh, micro y profesionales liberales. Eh, ahí te puedo decir que se han destinado 170.000 euros para eh, la política social, 368.000 euros para el sector empresarial laboral, eh, que son miles de, de licitanos los beneficiados. Luego también eh, se ha solicitado eh, la supresión del recargo provincial del IAE, que tiene que autorizarnos el Ministerio, que estaríamos hablando que habrían beneficiadas 1.300 empresas de Elche, y sería un importe total de unos 534.000 euros directos. Luego se destinan 500.000 euros para ayudas del sector turístico, un sector que es fundamental para la provincia de Alicante y que lo está pasando tan mal con esta situación que estamos viviendo con el turismo internacional. Y luego, pues, eh, ha habido ayudas con la ampliación del pago voluntario de impuestos desde Suma. Y luego, por ejemplo, algo que yo creo que a todas las eh, a familias nos afecta, nos afecta, que es el pago fraccionado del IBI, que al final se haría por parte de la Diputación eh, con la demora de 12 meses sin intereses para, para poder realizar el, el pago. Y luego hay otras inversiones, pues, por ejemplo, el otro día, el lunes, creo que pues, fue, estuve con mi compañero Alejandro Morán, que es el diputado de carreteras, eh, pues, eh, visitando una inversión importante, que es la reconstrucción del firme y la construcción del itinerario ciclista de la carretera C de 851 que sería desde la Rotonda de la Úrsula eh, hasta la mitad del, del Camino de, de la Olla, que serían 350.000 euros, son dos kilómetros doscientos metros, que eh, pues bueno, es una inversión importante que hace de forma íntegra eh, la diputación y que, en definitiva, pues, lo que hace ver es la voluntad inequívoca que tiene la Diputación de Alicante de seguir invirtiendo en la seguridad vial, en las carreteras que la competen. Y ahí sí que me gustaría darte un dato de los tramos que hay en servicios de este carril bici por la vereda de Xandres, desde eh, casi del altet, de la Pedanería de altet que queremos que llegue de la Pedanería de altet hasta, hasta Londón. Y estamos hablando de 10 kilómetros que se han hecho ya eh, desde hasta el 2020. Y luego tenemos un tramo de 2 kilómetros, 200 metros en, en construcción, que es el que se está haciendo. Luego otro proyecto de licitación, que eh, sería una de las fases, que sería 2 kilómetros, 400 metros. Y luego otro en redacción, que son 2 kilómetros más, es decir, 17 kilómetros con una inversión que rondaría más el, el, casi los dos millones de, de euros eh, para las carreteras y la seguridad vial uh -huh. que, que es tan necesaria. ¿Este especie de, de corredor verde para los ciclistas eh, de 17 kilómetros, para cuándo se espera terminar con esos dos millones de euros de inversión de la dictación? Pues, eh, pues los datos que te digo serían, para final de año estaríamos en torno a los 15 kilómetros, Y luego con el proyecto estamos en redacción, que serían dos kilómetros más. Yo diría, no quiero aventurarme mucho, pero yo creo que para el verano que viene estaría ya de forma íntegra uh -huh. eh, y sería un corredor eh, verde y sobre todo eh, donde podremos eh, disfrutar todos eh, pues bueno, con uh -huh. 17 kilómetros. que uh -huh. y conectaría un... la ciudadanía de las la Nales con el fondo. El Además, uno de los proyectos que se enmarca dentro de esa estrategia de Elche Capital Europea. Pero no sé si está al tanto de las críticas de ADR porque uno de los tramos de este carril bici, eh, cruza, el que cruza el río Vinalopó en la vereda de Sendres, han colocado eh, como cajas de hormigón que eh, pueden eh, provocar eh, males mayores inundaciones en la zona sí. en caso de riadas. ¿Ustedes han yo, visto ese yo... punto caliente? Disculpa, eh, Ros, yo creo que ADR eh, no ha conocido el proyecto como corresponde. No se ha colocado eh, cajón. Eh, eh, esto es sobre el puente por, por donde pasa el río. Lo que se ha hecho ha sido una ampliación de tres metros de ese cajón que había. No se ha colocado, ese cajón ya existía. Y además tenemos un informe de la, eh, de la Confederación donde nos dice que es perfectamente eh, realizable porque sin ese informe no lo podríamos haber hecho. Y luego también hay que recordar que el Ayuntamiento hace una, una actuación que es un bordillo de 80 centímetros, en, eh, que eso sí que reduce un poquito el, el, la cavidad de, de, de, la, de las aguas que pueden pasar por ahí, pero tiene también el informe por parte de, de la Confederación Y yo creo que si vuelven a pasar por el sitio, porque a lo mejor ellos han pasado y se confundieron, porque, hubo una confu porque al hacer las obras, pues bueno, eh, eh, la limpieza, además, pues bueno, eh, sí que se obstruyó no el, el cauce del río, sino parte, pero como todo el mundo sabe, eso ha sido dos días, no ha habido tormentas, no ha habido lluvias y eso es lo que pasa en todas las obras que se realizan. Yo creo que ADR lo que tiene que hacer es eh, también podía habernos podía haber llamado, que yo con ellos tengo buena relación, me hubieran llamado, yo les hubiera explicado incluso directamente con los técnicos de la Diputación para que supieran que realmente lo que es es una inversión y ellos eh, tendrían que estar contentos de que tuviésemos ese carril bici, que al final lo que hace es eh, tener una ciudad más sostenible y agradable. Y, y bueno, yo creo que todos los solicitantes pueden pasar. Yo estuve personalmente viéndolo y creo que no. lo que hace es prolongar, de, creo que son de 5 metros a 8 porque es necesario hacer el carril bici porque es que incluso pensaban que era subterráneo el carril bici, el carril bici no es subterráneo el carril bici va por arriba, incluso yo hablé con Héctor eh, Diez, el portavoz, porque se interesó sobre, sobre este tema y le di las explicaciones y, y de hecho pues bueno, no había ya nada más eh, sí, te, sí, están en los informes medioambientales y está el visto bueno de la confederación hidrográfica, eso, supongo eso, que por, está por solventado. Eso, pues, Juan de Dios Navarro, no hay tiempo para más y sí hay muchas más eh, inversiones, eh, pero hablaremos otro día que va de vacaciones, el plan planifica efectivamente, el que plan... son 1.300.000 euros y que serían 3 millones eh, en colaboración con el Ayuntamiento para estos tres años. Pues, eh, eh, Ross, se... no, no me voy de vacaciones. Entonces, eh, la semana que viene lo podemos disfr... llamar. Me podéis llamar el día que queráis a la hora que queráis. De hecho, pues bueno eh, disfrutaré de unos días o las tardes en, en Santa Pola, como... Muchos ilicitanos, y, pero estaré al pie del cañón para, para todo lo que necesitéis, y si queráis. No todos los ilicitanos se han marchado a Santa Pola este año debido a la evolución no. de los contagios. Juan de Dios Navarro. No, to no todos, algunos, algunos. Juan de Dios Navarro, muchas gracias. La semana que viene Much tenemos pendiente esa entrevista con el Plan Pan Planifica. Muchísimas gracias. A vosotros, Ros, y a vosotros, oyentes. 101.4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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y antes de la siguiente entrevista con la responsable de comisiones obreras... ...para hablar de los datos del paro del pasado mes de julio... ...vamos con más música, porque un 6 de agosto de finales del siglo XIX... ...nació el cantante y compositor cubano Ernesto Lecuano... ...considerado como uno de los músicos cubanos más destacados del teatro lírico... ...y en especial de la zarzuela dio forma a la zarzuela cubana en 1942 su composición Siempre en mi corazón fue nominada para el Oscar como Mejor Canción Estás en mi corazón, aunque estoy lejos de ti El tormento valió esta fada separación. Estás en mi corazón y en mi amarga soledad. El recuerdo de tu amor disminuye a mí. y en sé que nunca más en mis brazos estará, prisionera de un cariño que fue todo ZANG EN MUZIEK je nooit en nooit in mispraag prisionera de un cariño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 ...con Rosmar y Alonso. Pasan ocho minutos... ...de las diez de la mañana... ...damos la bienvenida... ...a los telespectadores... ...que a partir de las diez de la mañana pues pueden vernos y escucharnos a través de nuestra señal de televisión de Teleelch y pueden escuchar este programa que ha comenzado a las 9 de la mañana que terminará a la 1 del mediodía para dar paso luego a los servicios informativos y al programa Elche en Punta, aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Nosotros hemos comenzado con un repaso de la actualidad local, con la entrevista al diputado provincial Juan de Dios Navarro por esa reunión que el alcalde mantuvo con el presidente de la ...para concretar esa inversión multimillonaria que van a destinar el gobierno provincial al municipio de Che ...con el fin, el objetivo de construir un palacio congresual. Y ahora continuamos en esta segunda hora del programa La Glorieta... Pues hablando de los datos del paro, porque esos datos nos han dado un pequeño respiro, pero todavía están lejos de recuperar los niveles de febrero. Durante el pasado mes de julio, el paro aquí en Elche descendió en 996 personas. Sepamos quiénes están detrás, precisamente de estas cifras. Y para ello, para analizar estos datos, tenemos con nosotros a la secretaria de Comisiones Obreras, Carmen Palomar. Muy buenos días, Carmen. Hola, buenos días. ¿Cuál es la valoración que realizan desde comisiones obreras de los datos del mes de julio? Pues bueno, como decías, eh, nos ha dado un, un respiro, un pequeño respiro, los datos del, del mes de julio al haber esa, esa bajada generalizada en todo, en todo el Estado y aquí en nuestra, en nuestra ciudad también. En son 996 personas que, que, bueno, que han salido de la, de la lista del paro y en ese sentido pues pues eso, respiramos un poco dentro de lo que es la, la situación que estamos viviendo, que venimos de, pues eso, desde el, el mes de marzo pues con una subida de, de los datos de, de desempleo. Una subida, y este mes pues ha sido, eso, nos ha dado una, una tregua pequeña, pero bueno. ¿Y cómo se ha comportado el, el empleo? ¿Qué, ¿Qué sectores son los que han podido crear puestos de trabajo? ¿Y cuáles son los que pues, eh, continúan destruyendo? Pues los que más han creado puestos de trabajo han sido el sector servicios, con 449 personas contratadas, y el sector de eh, la industria. Y luego, a la agricultura, por ejemplo, ha sumado más parados, 59, y la construcción ha bajado, pero muy poquito. Y luego también la gente que, sin actividad anterior, que normalmente suelen ser jóvenes, que por primera vez... Se apuntan a las listas de, se apuntan al, al CERBE y al, al CEPE, pues eso también ha descendido en 305 personas. Y en ese sentido, creemos que es por, por toda la gente que se apuntó en principio, si, no, si recordáis, el mes pasado se apuntó mucha gente a, a las listas de, se apuntó mucha gente porque había la llamada esta que se hizo a, a trabajar en, en las playas y todo eso, y luego porque siempre en estos meses de. De verano pues siempre se contacta gente joven pues, para el comercio, la hostelería, para reforzar esas plantillas que de una manera diferente este año pero siguen siendo necesarias. ¿Y en estos datos se contabilizan los trabajadores que han sido rescatados de los ERTEs, que han vuelto a trabajar o no? Esto es... no, no, en ese sentido no. Eh, los datos del paro reflejan gente que pues, ha sido despedida, que, que no tenía empleo, que se ha apuntado por primera vez, pero las personas que están en ERTE no se reflejan ahí. Los datos que tenemos de, de los ERTE, los últimos que son del 26 de julio, pues lo que es en la provincia de Alicante, aún hay 133.879 personas en ERTE. hay Aún hay mucha gente porque como todos vamos viendo día a día pues esto no termina de, de despegar como quisiéramos a nivel económico. Entonces, pues hay empresas que incluso con todo el tema de del Reino Unido pues han tenido que volver a, a pasar al a ERTES a personas que las habían rescatado, mucha gente del sector servicio, gente que trabaja en el aeropuerto, sobre todo, que eso también en el aeropuerto nos afecta mucho a la, a, a la ciudad de Elche. Pero esta cifra de los 133.000 trabajadores que todavía están en los ERTES es real, eh, no en la provincia de Alicante, sino eh, la, la proporción que le corresponde a Elche es real. Eh, los trabajadores que están todavía en los ERTES eh, ...no están trabajando o sí están trabajando... ...y se está utilizando de forma fraudulenta este, este recurso? Bueno, claro, los datos que he comentado... ...son a nivel, a nivel de la provincia de Alicante... ...no tenemos, a día de hoy no tenemos datos de por población... ...así no lo dieron en un momento... ...pero a, a día de hoy no tenemos, entonces... Eh, ...vamos a ver, la, la picaresca y, la, y las maneras... Mmm, ...no deseadas de hacer las cosas existen, ¿no? Entonces, en ese sentido... Todo ese tipo de cosas. Sabemos que la inspección de trabajo está encima. Nosotros cualquier situación irregular la ponemos en conocimiento de la inspección de trabajo porque, claro, no vamos a, a tolerar pues, que, pues, que se aproveche eh, pues, una medida que es beneficiosa, que se aproveche para, para su palpillaje. ¿no? Desde luego que no. ¿Y lo están haciendo? ¿Están denunciando? Eh, ¿Se están dando sí, estos nosotros, casos? Como... ¿Y, y sí, sobre sí, todo en es. qué sectores eh, se está dando este fraude? Pues en el, en el sector servicios es una, un, uno de los espacios donde se utiliza mucho y en el sector industrial eh, es que el sector, sobre todo el sector de calzado, como sabemos, en esta, se utiliza mucho la figura del fijo, de, fijo discontinuo. Entonces, ese, ese perfil de fijo discontinuo no entra en, en estos sectores. Y como estos datos son pues eso, de la provincia de Alicante, pues sí, acertar así en cuántos están en un sector y en otro, pues no, no tenemos el, el dato, pero vamos, principalmente en el sector servicios es el que podemos hablar de este tipo de, de situaciones, ¿no? Porque, por pues eso, pues si ahora tengo una, una subida de faena o tengo o necesito un refuerzo, pues en vez de, de sacarte de lerte, pues vente a trabajar y, y ya está, que no pasa nada. Pues bueno, pues, pues sí que pasa, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es que Eso es algo que, con lo que tenemos que seguir luchando, como en otros órdenes de otro tipo de, de fraude. ¿no? Si tenemos que ser serios y, y rigurosos en ese sentido. Pues esta es la situación de Elche. Eh, la crisis sigue azotando a los trabajadores, aunque el paro nos haya dado un respiro, como ha dicho. Y sabemos que los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones, comisiones Obreras y UGT, hace unos días eh, reclamó por escrito y ante una nota que se hizo pública al equipo de gobierno que avance en esa mesa de diálogo social. ¿Para ustedes eh, se está avanzando poco en, mm. en ese trabajo de implicar a todos los agentes sociales y económicos del municipio en salir o paliar las consecuencias de esta crisis? Pues eso es lo que, lo que denunciábamos en, en nuestra nota de prensa la semana pasada. Eh, ahora nos ha instado el concejal de promoción económica, Carle Molina, pues eso, a, a trabajar y a concretar las propuestas para darles ya salida, ¿no? Porque eso es lo que estamos un poco deseando, puesto que a, a otros niveles ya se han firmado acuerdos, ya se están poniendo medidas en marcha, y pensábamos que aquí en la ciudad de Leche tenemos capacidad para, para hacerlo igualmente. Entonces, estamos en eso, un poco en el trabajo interno, pero ya para darle un impulso y, y a salir adelante con medidas concretas. ¿Qué medidas concretas son las que desde Comisiones Obreras se está trabajando? ¿La medida concreta en la que están ustedes trabajando y priorizan? Pues una de, la, de las cosas que decimos es, eh, pues en estos momentos complicados donde hay tanta gente en desempleo, pues tratar de analizar qué personas han perdido su empleo en este en, durante esta pandemia de ju de marzo pues ahora hasta julio. Entonces, eh, qué perfiles son y qué oferta de formación y empleo les puede se les puede dar desde el Ayuntamiento. Eso sería un poco nuestra nuestra apuesta, un plan de empleo, de empleo y formación para toda esa gente que se ha quedado fuera, ¿no? Que no están en ERTEs, que no es que tenga que sean parados de larga duración sino para esto en concreto, ya que hay otras medidas que vienen a través de la Generalitat, que son planes de empleo que vienen de fondos europeos, gestionados por, por Labora, y que en esta ocasión, aparte de los que se suelen hacer todos los años, se han incrementado con uno en concreto para, eh, para gente que…, por el tema del COVID, y luego para jóvenes menores de 30 años, más incluso…, te diría más para las consecuencias que trajo lo de la dana en la Vega Baja, pues también. Entonces ya hay en sus planes a nivel autonómico que también la los municipios se pueden acoger a ellos y pueden colaborar, pero nosotros lo que pedimos es, pues bueno, pues el ayuntamiento que haga un esfuerzo y más ahora que se ha firmado este acuerdo con el la Federación. De municipios y provincias a nivel estatal donde el superávit de los ayuntamientos se puede utilizar para, para paliar las consecuencias del COVID, pues vamos a poner el acento ahí. Esa es una de nuestras, de nuestros objetivos y de nuestra propuesta que así se lo manifestamos también al alcalde hay fecha para reunirse en la mesa de diálogo social o simplemente es encargo de Carles Molina de que trabajen para concretar las propuestas y poder aprobarlas en la próxima reunión? Eh, fecha no tenemos, nosotros que, esperamos que en el, lo que es en el mes de agosto pues podamos aunque sea finales por, por aquello de que hay periodos vacacionales pero que aunque sea finales de agosto nos podamos ver para, para dar el impulso y si se quiere presentar a primeros de septiembre cuando haya consejo social y económico de la ciudad, pues que tengamos ya el documento elaborado y que también se pueda pasar al resto de miembros de ese consejo, que no les llegue ya, digamos, como las lentejas, ¿no? sin, sin poder haberlo visto y, y, y trabajado ellos también. Pues eh, Carmen Palomar, secretaria de Comisiones Obreras, muchas gracias por analizar esos datos del paro y, sobre todo, por trabajar para conseguir eh, fomentar el empleo en esta ciudad. Gracias a ti. Un saludo. 101.4, TeleElch Radio Marca. Material Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras.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 Son las 10 y 22 minutos, estamos a punto de iniciar la ronda de noticias, pero antes vamos a dejarles, ya que estamos romanticones, vamos a dejarles con otra canción de amor. Una verdadera, intención, una verdadera declaración de intenciones de Serrat y Amaya, que forman dúo para decir palabras de amor.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 Nog bestaan ​​diezelfde dingen. Weet je, weet je, weet je, weet je, weet je, weet je, weet je, weet je, weet je, weet je,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 ¡Feliz verano! La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan cuatro minutos para llegar a las diez y media de la mañana y es aquí donde empezamos eh, nuestra ronda informativa. Y lo hacemos con nuestro compañero Salvador Campello. Buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal, Ros? Muy buenos días. ¿Lo mañana, mañana estarás aquí también. Mañana también, para hablar de fiesta, sí, porque mañana debería ser el día en el que comienza ese pregón de las fiestas patronales de Elche, ese día en el que debían comenzar los días grandes. Sin embargo, ya saben que este año, bueno, pues no, no va hay. a haber fiestas. Pero da igual, mañana lo Bueno, mejor lo dicho, no va, a haber, no va a haber desfiles, pero sí que habrá fiestas porque Tele Elche va a hacer las fiestas patronales. Nuestras fiestas. Hoy hemos comenzado el programa La Glorieta precisamente recordando la prueba de Beus. Exactamente, hoy día 6, debería ser el día de la prueba de Beus. Aunque el salón de plenos pues, no va a estar en este caso lleno para hacer esa prueba de Beus, Pero lo, lo que sí estado, que va a estar lleno, lo estado ¿no? en nuestro estudio. De lo tener. que sí que va a estar lleno es precisamente para hablar de otras fiestas, para hablar uh -huh. concretamente del misterio de Belch, de otra claro. forma distinta, porque hoy lo que se va a hacer allí, o lo que se está haciendo en este momento, en lugar de hacer esa prueba ¿dónde? de Beus, en el salón de plenos. Ah, Pensando en lugar de tener la prueba de Beus, pues esta mañana lo que va a coger es la presentación de unos vídeos en los que eh, se va a ver pues, algunos trocitos del misterio gracias al guionista y director de una de la serie, de a Pablo Mas, que ha hecho una serie de documentales del misterio. Algunos de sus vídeos los veremos aquí en Teleelch y, bueno, pues hoy se está presentando en el Salón de Plenos. No es el único acto festero porque también en este momento, en el rotor del Corte Inglés, se está presentando las exposiciones de carteles que va a estar allí en el Corte Inglés y la exposición de trajes, las dos, de moros y cristianos. La de trajes va a estar en Las Clarisas que se inaugura esta tarde como parte pues de ese calendario de esos actos alternativos a las fiestas. Así que todo va a ser muy digital a través de redes sociales como los vídeos del Misteri o exposiciones en las que pues no haya mucha gente, sino que se puede ir a ver poco a poco como las de Moros y Cristianos o como la de los carteles también de Moros y Cristianos. De todo eso, Hablaremos eh, en ese programa especial de fiestas, al igual que también pues, haremos balance con la concejal de fiestas que también es de sanidad del uso de las mascarillas. Saben que el ayuntamiento pues, a través de la consellería pone en marcha esas diferentes campañas de concienciación para que usemos las mascarillas. Por cierto, que lo que quería decir al principio del informativo era que ayer se detectó un nuevo brote en Elche, también de origen social, eh, con lo cual las autoridades sanitarias... pues piden, por favor, máxima prudencia y más en estos días de fiestas. Sí, un nuevo brote de ámbito social con cuatro casos positivos y, por cierto, ¿están actualizados los datos en el portal? No, se actualizan solamente los martes y los viernes. Hoy es jueves, así que eh, hoy que no, tendremos, no tendremos datos actualizados. Porque los datos del cómputo general de ayer son 288 nuevos casos positivos. Veremos o sea, a ver de... qué es lo que pasa. El ritmo de contagios es verdad que decelera. Sigue aumentando, pero decelera no Antes teníamos un ritmo de contagio de unos 20 al día, ahora tenemos de unos 10 al día, con lo cual, bueno, ha bajado casi a la mitad, pero bueno, sigue siendo preocupante. Así que, por favor, durante las fiestas no um, sean responsables, vamos a decirlo así, claro. ¿vale? Evitar aglomeraciones. Exactamente. Y los temidos botellones también. <risa> Pues gracias, Salvador. Poco más que contar. A la una, eh, contamos más. En la vereda ¿no? de San Vicente, en Perleta, hoy está el concejal de mantenimiento y el de participación, porque se han hecho ahí unas distintas actuaciones. Gracias. A la, a la petición de los vecinos. Y además Pablo Ruz hoy hablará, me imagino que para pedir ese pleno extraordinario que han pedido los populares porque no quieren que Elche se adhiera al FEMP. Hay mucha confusión, cada uno hace una lectura diferente de ese acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda, mientras que Carlos González lo alaba diciendo que ese acuerdo será buenísimo para Elche porque va a permitir destinar todo el, de, el superávit a inversiones. Pablo Ruz intenta explicar que no, que no va todo a Elche, sino que lo que hacen es que la bolsa del dinero de Elche se baja... Se, baja, se... se lo quedan se lo queda... Viaja hasta Madrid, se lo queda al Ministerio y luego será el Ayuntamiento el que tenga que pedir al Ministerio que alguna parte de ese sí. dinero venga a Elche para algunas inversiones concretas. Eh, vamos a hablar Eso con lindo, el eh. alcalde, precisamente tú me has dado pie para anunciar que a las doce y media tendremos al alcalde aquí y hablaremos precisamente de esa petición de pleno extraordinario del Partido Popular y de ese acuerdo que se ha calificado histórico entre la FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias, cada uno hace y su, el su balance, cada uno hace su visión. ¿no? Ver, sí, pero su lectura, hay que ver el detalle, porque es cierto detalle. que el dinero del ayuntamiento que se ha ahorrado se va a ir a las arcas del se Estado, Madrid, pero, pero con es retorno. También es verdad que puede haber ese retorno. La devolución con intereses. Muy con, bien. Pues, pues gracias, es. Salvador. Eh, volvemos a escuchar estas noticias y más a partir de la una. A y la una. con todas las imágenes te vemos a ti. Sí, en Telenit, a las nueve y media. Gracias. Y nosotros continuamos a, la luego. ronda. Hasta luego. Nosotros continuamos esta ronda ahora con la información deportiva. Con nuestro compañero José Antonio González. Muy buenos días, José Antonio. Cuéntanos. Hola, muy buenos días, Ross. La plantilla del Elche Club de Fútbol continúa con su plan de entrenamientos previsto y entrena este jueves desde las nueve y media de la mañana en el Estadio Martínez Valero. La mente del equipo ilicitano está puesta en el primer partido del playoff, que sería contra el Real Zaragoza el próximo jueves 13 de agosto. A la espera, eso sí, de lo que suceda mañana en Riazor entre el Deportivo y el Fuenlabrada y a la espera de que se resuelva el procedimiento extraordinario que el club madrileño tiene abierto en el comité de competición. Recordemos que al Fuenlabrada le basta con puntuar en Galicia para arrebatar la sexta plaza al conjunto franjiverde. Aunque, como venimos contando desde hace días, la bala en la recámara de Leche es la sanción que pueda recibir el conjunto fuenlabreño. Respecto al caso Fuenlabrada, el Deportivo de la Coruña vuelve a cargar contra Javier Tebas y contra la Liga. En la tarde de ayer, nuevo comunicado en el que defiende a su capitán, Alex Bergantiños, que por cierto tuvo que declarar en comisaría por el audio filtrado en el que plantea la posibilidad de arreglar el partido ante el Fuenlabrada. Una desagradable situación para el futbolista a raíz de la denuncia de la Liga y el propio Fuenlabrada. Además, el Depor afirma que la Liga busca culpabilizarles de la situación manchando el nombre de su capitán y que la patronal quiere embarrar el terreno de juego para tapar todas sus graves negligencias e irregularidades. En lo deportivo destacar también que el conjunto gallego al completo ha superado las pruebas del COVID-19 por lo que están listos para el partido. Mientras tanto el presidente de la liga Javier Tebas insiste en que la patronal actuado correctamente en el caso Fuenlabrada. Asegura que el Depor, el mismo lunes 20... ...estaba de acuerdo con la decisión... ...de aplazar el partido en Riazor... ...por los varios positivos por coronavirus... ...en la plantilla madrileña. Por cierto, este jueves a lo largo de todo el día... ...está previsto que presten declaración... ...ante el juez instructor del comité de competición... ...todos los miembros del Fuenlabrada... ...el presidente, el entrenador, capitán y el médico... ...entre otros, como por ejemplo... Afe, la Asociación de Futbolistas Españoles. La intención es resolver el caso lo antes posible para que no afecte a la disputa de la promoción de ascenso. ¡Hasta luego, Ros! Pues gracias, José Antonio. Y ahora cerramos esta ronda de noticias con Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente. Muy buenos días. Con el avance de las altas presiones, mayor estabilidad atmosférica. De hecho, durante la madrugada hemos tenido predominio en cielos despejados, temperaturas eh, no muy elevadas en el sur del Candael, sin mínimas que han rondado los 22 grados, mientras que aquí en la ciudad la temperatura mínima ha rondado los 23 grados. Por lo tanto, hemos tenido una noche tropical. Eso sí, en Santa Pola, noche ecuatorial con temperaturas que no han bajado de los 25 grados. Para la jornada de hoy, estabilidad atmosférica, predominio cielos despejados. A partir de mediodía, ya por la tarde, se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Hoy anotaremos un ligero ascenso de las temperaturas máximas que van a rondar en buena parte del territorio, los 31 32 grados. Para mañana viernes, más de lo mismo, estabilidad atmosférica, cielos prácticamente despejados, temperaturas que por la tarde alcanzarán valores de hasta 32 grados y mínimas durante esta próxima madrugada que en la ciudad no van a bajar de los 24 grados. Y es que a partir de mañana viernes, especialmente durante el fin de semana, tenemos asegurado el avance de la masa de aire tropical continental que nos va a dejar otro episodio de calor con temperaturas para el fin de semana en torno a los 33-34 grados, pero con el viento de componente marítima, mucha humedad ambiental la que vamos a tener, y esto se va a traducir en sensación térmica de bochorno, temperaturas de sensación que podrían rondar de nuevo los 40 grados. A partir del lunes continuará el calor, pero con abundante nubosidad, incluso se podría escapar alguna gota. Radio marca. 101.4, la radio de Elche.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 24 años cuidando de ti. Pues son las 10 y 37 minutos, y con el fogón ilicitano comenzamos todos los jueves, a esta hora más o menos, este rincón gastronómico. ...de nuestra compañera Manoli Guilaber... ...muy buenos días Manoli... ...muy buenos días Ros, ¿qué tal? ...bien, sin fiestas... ...sin fiestas, pero, pero bueno, con ganas, ...con ganas, con ganas de fiesta... <risa> ...y con ganas también de, de hablar de, de cosas que bueno... ...que aunque no tengan que ver con las fiestas... ...pero yo creo que sí que tienen que ver... ...porque la gastronomía yo creo que la podemos unir... ...y enlazar con todas las cosas... ...hoy vamos a hablar Ros de una cosa que creo que es... ...muy interesante, de la cocina emocional... ...que es una de las últimas ten tendencias... ...que hay ahora en gastronomía y que tiene que ver, bueno, pues con las emociones, con los sentimientos, porque a quién no le recuerda un plato, algo de su niñez, o por ejemplo, una tarde de verano que te recuerda ese plato, incluso la lluvia, hay platos que se tienen relación con la lluvia, como las migas, por ejemplo. Y yo creo que de emociones y de cocina sabe muchísimo nuestra invitada, que es Nieves Gil, la directora del Fogón Oricitano. Nieves, buenos días. Buenos días, Manoli ¿Cómo? Buenos días, Nieves. Bueno, desde luego, eh, de emociones en, en la cocina sabéis mucho. Tú y, y tu marido Porque las emociones empiezan primero en la cocina ¿no? A mí que me gusta mucho también cocinar Se le ponen sentimientos, se le pone cariño Se le pone ganas de, de satisfacer A tus comensales ¿no? o sea, Que los sentimientos ya empiezan en los fogones En el fogón licitano. sí Sí, la verdad es que sí, es tal cual Lo estás diciendo Empieza desde el momento que decides Qué vas a hacer de comer eh, a nivel particular, cada uno de nosotros pues, eh, como tú has dicho que si el día amanece lluvioso ay pues mira, hoy ap me apetecería un plato calentito, fíjate que el lunes, como amaneció el día así, como uh -huh. amaneció y demás, nos faltaron lentejas <risa> es, es curioso es algo, es algo emocional, sí, sí. es algo psicológico no podíamos preverlo además porque claro, ahora con este calor parece que lo que es el plato caliente y demás, pues no, no, no, no. el gazpacho de mero Y las lentejas han sido dos platos, bueno, que, que nos han faltado. Y ha sido porque ha estado el tiempo así como un poco nubladito. Y a veces la verdad es que te apetece mucho cambiar, ¿no? Todo eso se deriva de nuestro estado emocional. Uh -huh. Entonces, la cocina, desde luego, no es aparte, no es algo aparte de, de nuestras emociones. Todo lo contrario. Además, uh -huh. sabes que somos lo que comemos y, por lo tanto, según estamos, pues así comemos. O sea, que es como un círculo, ¿no? Y desde luego es muy importante y hay muchas técnicas que ya se van desarrollando en cuanto a satisfacer lo que es la cocina emocional y luego está la tradición la tradición esos platos que nos traen eh, recuerdo el otro día eh, comentaba Miriam te acuerdas madre mía yo me acuerdo del pan con aceite simplemente pan con sí. aceite sí. que el me daba minutos, mi abuela dijimos un montón Ay, sí, sí, sí, sí, sí. De, de platos pero qué sencillo sí qué sencillo sí, sí, sí, sí. y lo importante era cómo sabía aquello bueno pues fíjate qué cosa más simple pan con aceite pues eh, te, te recuerda a esos seres queridos el cariño uh -huh. con que ellos te lo ponían realmente es lo que evocando, ¿no? Y que no te lo pusiera otra persona que tu abuela, por ejemplo. Ya no está igual, ya no está igual. El mismo pan y el mismo aceite, ya no está igual. Ya no es lo mismo. A ti, Ros, que plato te recuerda a tu niñez? El Pan mojado con vino y azúcar. Yo también, mi abuela me lo ponía pan con vino y azúcar, con vino tinto. Así hemos salido. ¡Ja, Y jamás lo he vuelto a probar. Yo jamás. tampoco. Sí. Y mira que siempre lo recuerdo, y, y, pero jamás se me ha ocurrido hacerlo, ¿no? Porque era algo, que era algo que mi abuela me ponía cuando era pequeño, cuando me iba a jugar, entraba y tenía mi, mi rebanada de pan con las gotas de vino sí. y el azúcar. Y estaba buenísimo. Sí, Fíjate yo por tú, ejemplo... Eso era... ahora es impensable sí, hacerlo sí, con los es niños. Cierto. De... Además, eh, yo, yo era de pan con mantequilla y azúcar. O sea... <risa> Y, y como tú dices, ahora a mí y a mi hija no se le ocurre añadir, no se me ocurre añadirle más calorías claro, al pan exacto. con la mantequilla. Sin embargo, era eso, eran esas meriendas con los mm -hmm. abuelos, con, No sé. Y las sopas de pan. El, el, el, la leche, calentita sí, sí, la con leche el, para desayunar. Con el pan, sí. qué bueno, y Tampoco se me ocurriría comérmelo ahora, la verdad. Efectivamente. Entonces, todo eso, fíjate tú, qué sencillo, pero cómo nos, nos hace sacar una sonrisa cómo transporta. nos emocionamos sí. y vemos la, los rostros. De esas personas, incluso muchas personas que ya no están con nosotros, uh -huh. pero te emocionas y, y siempre te, te hace sentirte, no sé, incluso te hace sentirte niña, que eso viene muy bien. Exacto, sí, y los olores, los olores, los olores pero... también nos transportan. Dicen, uy, esto me recuerda cuando yo iba a la playa tal, Exacto. y este, sí. este tupper que salía de la nevera de mi madre. <risa> sí, sí, sí, es verdad. Entonces, eh, una de las líneas de investigación, porque sabes que, claro, la cocina ya tiene sus líneas de, de investigación de desarrollo, de evolución, porque si no, no puede evolucionar. Ya es casi ciencia la cocina. Sí, sí, es casi ciencia. Entonces, además, la cocina, los grandes cocineros, los maestros cocineros, le piden ayuda a los científicos para uh -huh. que les ayuden a eh, trasladar todo eso a ese plato de comida que nosotros vamos a saborear. Por ejemplo, Ferradria es uno de los mayores exponentes. Él fue el primero, que yo sepa, aquí en España, que él se marchó a, fuera a a las universidades eh, inglesas para eh, en tema de neurociencias indagar cómo nosotros percibíamos los alimentos o sea, él invirtió mucho en el desarrollo de eh, la cocina emocional porque ya no, él, no solamente es eh, crear un plato que esté bueno que sea sano que te aporte, no sé, que te dé color que es que, que, cómo me comunico yo con esa persona que va a mm, descubrir este trabajo ¿cómo me comunico yo con ella? tiene que ser a través de las emociones que es como nos comunicamos y además es lo que te queda ahí, como estamos comentando ahora, ¿no? Uh -huh. todo lo demás desaparece pero esa emoción mientras estés la vas a tener, entonces estas, eh, estos grandes creadores han invertido mucho y sigue, se sigue investigando en esto, ¿no? en, en lo que es la, el desarrollo de las emociones a través de ese plato que, y esos alimentos que, te vas, que vas a tomar entonces tan importante es por supuesto los ingredientes la intención, como estábamos diciendo la intención de ese mm, cocinero, esa intención que le va a poner, en lo que quiere que tú sientas, tan importante es como el entorno Sabes que cuando llega, el, se acerca a San Valentín, el día de los enamorados, pues hablamos mucho. Oye, que de los platos de que son afrodisíaco. eh, afrodisíacos, claro, eso de afrodisíaco es un Esto estado está, totalmente mental está y emocional. Todo la mente, exactamente. Exacto. Entonces, eh, pero es divertido, sí. nos gusta y nos apetece. Pues eh, la cocina emocional eh, se se fija en eso. Pues fíjate que yo hace un par de años tuve ocasión de hacer un reportaje, asistir a un experimento que me pareció interesantísimo con niños autistas uh -huh. y que a través de alimentos, tanto en el tacto como en el gusto, al uh -huh. probarlos despertaba estímulos en niños, en niños autistas que no reaccionaban ante nada y ante esos alimentos reaccionaban con estímulos muy interesantes y me pareció muy bonito, Qué bonito. me pareció emocionante. Sí, sí. Qué interesante porque como estamos comentando la cocina, y el alimento es también es una vía de comunicación entonces hasta con personas con las que nos es más difícil comunicarnos a través de un plato de una cocina porque ellos son muy inteligentes y perciben el cariño y lo que lo que nosotros les queremos eh, expresar con eso que les estamos ofreciendo entonces eh, Las palabras muchas veces sobran, no son necesarias. Es un, es un arte, un arte diferente, una forma de comunicarnos. Y entonces, y por supuesto, eh, no olvidemos el tema de la salud. La salud es fundamental y la preocupación por lo que estás dando de comer a las personas a las que quieres, eso se refleja también en la forma de, de hacer las cosas. Uh -huh. Y luego también los estados de ánimo, cómo influyen a la hora de comer, Entonces, no me encuentro bien, no, estoy así decaído, estoy un poco depre, hoy no como. Sí. Ese, ese tipo de cosas sí. nos pasa Y cuando estás eufórico, cuando estás muy sí. bien, pues todo te apetece. Exacto, cuando dices, es que tengo nervios en el estómago. Uh -huh. Yo, por ejemplo, a mí me pasa a veces, ¿no? Ante, ante circunstancias pues, difíciles o, no sé, cosas que no, que no tenía previstas y a veces es como que digo, no sé, parece que tengo nervios en el estómago, no puedo comer. O si tomo algo es que no me va a sentar bien. Entonces, eh, es, es muy importante el estado en el que recibimos el alimento. Es importantísimo. Y luego, cuanto más suave, mejor elaborado, pues desde luego mucho, mucho mejor caerá. Es que la, la cocina es fundamental. Dicen que todas las enfermedades graves empiezan por el estómago todo empieza por ahí. Cuando detectas Como decía algo, Hipócrates, que a la cocina sea tu alimento y el alimento es tu medicina. Efectivamente, Fíjate, yo me acuerdo siempre que mi abuelo, desde pequeñita lo he oído en casa, y mi abuelo siempre decía, mientras tengas ganas de, de menjar, todo te está <risa> bien. Pues era él, muy sabio. Sí, era él muy decía sabio. que cuando se iban las ganas de comer eh, era una luz roja que se encendía. Es Ojo, cierto, es hay cierto. algo que no funciona bien. Pero mientras tengas ganas de comer... ¡Adelante! Me sí, acuerdo que mi madre cuando era pequeña me decía ¡Hasta con 40 de fiebre me, me piden una merienda! Sí, sí, sí. Fíjate en la salud, los sanos, que la fiebre es algo pasajero, pero sí, sí, la, sí. la vida se impone, ¿no? Bueno, y luego también es importante la, la actitud también eh, a la hora de, por ejemplo, tú te vas a, a celebrar una, una comida y vas también con muchísima ilusión. ¿no? Hay sí. unos sentimientos compartidos también en esa mesa que, se, que fluyen a través de la comida. Exacto, el ambiente el ambiente del que te rodeas, empezamos por esa preparación pensando qué es lo que se va a hacer de comer y terminamos por ese ambiente que nos va a rodear, si es un ambiente grato, si es un ambiente agradable. A veces hay, tenemos que comer rápido porque, o es una comida de trabajo. Eh, hay muchos, eh, eh, muchas circunstancias en las que podemos eh, comer Y entonces, dependiendo de ese entorno y de esas circunstancias, pues así vamos a disfrutar la comida. ¿La vamos a disfrutar o no la vamos a disfrutar? Hay veces que tenemos una mala experiencia gastronómica y muchas veces hay personas que me dicen ¡Ay, es que yo esto lo probé y no me gustó! ¿Por qué? O sea, no sé, pruébalo otra vez. Porque a veces hay que darle una segunda oportunidad. Una cosa es que una cosa, eh, como hablábamos el otro día de las alérgenas, de los alérgenos, las intolerancias, eso no, cuidado. Eso es diferente. Eh, y luego también es importante tener al, al, al cocinero tanto en casa que en casa también se cocina mucho sí. como, como, al, como al chef ¿no? como al cocinero profesional yo creo que las nuevas tecnologías también se lo ponen todo más fácil ¿no? a la hora de, sí. de crear a la hora de cocinar ¿no? Eh, no es lo mismo, por ejemplo como tu suera sí. comentaba el, el otro sí. día que poco menos tenían un cucharón y una olla lo máximo que tenían era la olla express y ahora tenéis Exacto. una serie de utensilios sí. y de comodidades y de facilidades que en la cocina se trabaja mucho mejor claro. Claro. No, y eso también se transmite. Sí, sí, sí. Hay platos que llevan un desarrollo muy grande, que no se hacen en una hora ni en dos. Incluso tienes que prepararlos en dos o tres días. Entonces eso lleva unos procesos y para garantizar eh, que eso eh, sea adecuado, esté hecho de forma adecuada, pues tienes que tener una serie de, de tecnología, por decirlo así, en la cocina también, sobre todo la cocina profesional. La cocina emocional es eh, parte de la cocina creativa. Si la cocina creativa eh, no, no, no podríamos expresar todo lo que queremos. Entonces, desde luego, necesitamos esa evolución en cuanto a a instrumentos y herramientas para desarrollar esos platos. Uh -huh. Y tengo aquí algunos eh, alimentos que he encontrado que dice que tiene beneficios para la salud de nuestra mente. Entre ellos destacan el chocolate negro, la cúrcuma, <risa> las frutas rojas, los frutos secos, el salmón o el plátano, entre otros. Y bueno, y hay algunos también que nos despiertan la serotonina, que también es muy importante. Fíjate, la mayoría de ellos, porque además, eh, ¿qué, qué, ¿qué aromas tienen todos los que has dicho? Qué placer, qué textura, tanto el chocolate, el plátano, eh, no sé cuáles más hemos comentado. Los frutos rojos. Los frutos rojos, es que. El todo salmón. Son eh, texturas ya que, que nos hacen expresarnos, que nos ayudan a, a expresar cómo nos sentimos, y incluso si tenemos un mal día pues comemos algo de eso y se mejora. Se Seguro mejora, sí. pero notablemente. Pues oye, ya casi eh, en la recta final, antes de que nos hagas algunas recomendaciones, uh -huh. me gustaría que nos dieras nos dieras también algunos consejos importantes a la hora de comer, ¿no? Como el comer despacio, el saborearlo, el disfrutar, ¿no? De, hay gente que, sí. que, que come como los pavos. ¿no? Atropelladamente. Que eso no es disfrutar sí. la comida. A mí sí. me encanta tirarme una hora comiendo porque hay que comer poco a poco, sienta mejor y además lo ¿no? saboreas y lo disfrutas. Exacto. El hecho de comer, alimentarse, no solamente es comer y ya está, y aportarle al cuerpo eh, el alimento que necesita, porque ese cuerpo, ese alimento, el cuerpo no lo va a recibir eh, como debe si no lo tomamos como debemos. Entonces, primero, hay que sentarse. Hay que eh, disponer comer de pie es horroroso. Es horroroso, es horroroso es Ni verdad. el café se puede tomar de pie. Nada, nada. Es, es fundamental. Es adquirir una postura de que vas a comer, igual que cuando vas a sentarte a escribir o cuando vas a hacer cualquier otra tarea, pues comer, te tienes que relajar y te, tienes que pensar en lo que vas a hacer y vas a tomar alimento. Eso es lo primero. Después, en el momento que empiezas a comer y empiezas, te sientas eh, bien, ves tu plato... Eh, desde luego cuando empiezas a es, eh, masticar muy despacio eso es un, eso es una norma además de salud eso eh, el médico con cualquier eh, cuestión que tengas te dice no no no pero cómo comes masticas muy rápido masticas lento hay que masticar lento porque los dientes están para eso para ayudar luego al sistema digestivo a que nos a digerir eso y que el estómago eh, no se resienta entonces esa es una de las partes eh, la presentación del plato también es fundamental la vista comemos, claro. comemos mucho con siempre, la vista siempre también. ayer lo hablaba yo en una de las tiendas con clientes decía yo es que no, como no me entré por la vista digo, claro ese colorido ahora con este, estos días que tenemos tan bonitos calurosos también con sol los pues colores apetece? también indican pues las estaciones colores, del año ¿eh? claro sí, sí sí sí tú ves que en invierno hasta la es naturaleza te lo da más gris sí. Es, son colores más verdes oscuros más marrones, como más ilíces, más sí. marrones. Mm. va todo en consonancia con la naturaleza entonces ahora en verano necesitamos mucho color porque eh, nos ayuda a eh, tener el cuerpo más fresco y entonces es, eso es fundamental y luego desde luego pues como hemos dicho cuando nos vamos a sentar a comer vamos a pensar en la comida yo a mí nunca me ha gustado eso ponerme delante de la televisión por el... no no porque te está distrayendo para eso, para eso siempre hay efectivamente entonces comes tranquilamente Y después haces lo que tengas que hacer. ¿Qué problema tenemos ahora? Pues el que todos sabemos. Yo en, en la tienda nuestra del parque empresarial hay personas que van a, a recoger la comida y dicen que tienen 20 minutos. 20 minutos para comer. O sea, claro tienen que ir con el plato en la mano, ponerse a comer. Por eso allí, pues lo hemos, eh, digamos, eh, lo tenemos acondicionado para que la persona que quiera estar un ratito fuera de la oficina y quiera comerlo se acoger el plato y allí mismo, pues en la barrita se pueda acomodar con todas las garantías de higiene y se lo pueda tomar un poquito más tranquilo, porque es que eh, eso es excesivo. O sea, en eso sí que deberíamos de avanzar, ¿eh? deberíamos uh -huh. avanzar, porque eso no es forma de vivir y eso perjudica muchísimo. De hecho, la seguridad social se vería muy beneficiada, desde si comiéramos sí. adecuadamente. Pues nos queda que nos hagas alguna recomendación desde el Fogón y en sus tres establecimientos que siempre están preparados para que nos llevemos a casa lo mejor cada día. Sí. Pues mira, ya en esta semana que hemos tenido tantos días de calor, eh, todos los días tienes los gazpachos, el salmorejo, cada día, pues un, como comentamos el otro día, el, que han tenido que muchísimo éxito, de, el de, de aguacate, el de mango, rico, el salmorejo, ¿no? eh, mucho color. Yo recomiendo a los clientes que, ante platos de pasta, por ejemplo, que se toma ahora mucha pasta, porque buscamos un plato que nos sacie, pero que, que lo no... tenga todo. Exacto, que lo tenga todo, pero que no nos dé esa sensación de estar hinchados. Entonces, eh, yo recomiendo no calentar la comida, si no hace falta ahora. Es mejor tomarla. Si te gusta mucho, mucho, bueno, pues un poco calentita, no sé, al tiempo a la temperatura ambiente exacto. pero no le metamos más calor al cuerpo porque ahora lo que necesita nuestro cuerpo es estar fresco por dentro exacto. entonces yo recomiendo todo lo que sean platos frescos la cuchara, ya te digo El lunes fueron las lentejas, locura, y la mayoría, pues, lentejas, eso sin calentar, fresquitas, que están bien buenas, y, y es un plato muy sano y muy saludable. Lentejas con verduras, por ejemplo. Y si nos sobran, hacemos una ensalada. Claro. Bueno, pues la verdad es que muy fresca nos hemos quedado, muy refrescadas, escuchando a ti como cada, como cada jueves, refrescándonos por dentro y por fuera con esa alimentación tan sana y saludable que nos ofrecéis cada día desde el de fogón licitano. Vale. Ros ¿ya hemos terminado? Sí, sí, yo siempre aprendo, aprendo mucho ah, con sí. nieve. Sí, sí, Se a aprende. partir de ahora. Ahora ya me voy a fijar más en los cocineros y en las cocineras porque tienen claro. que ser personas muy ricas emocionalmente para saber que la cocina que van a preparar es excelente. Hay que fijarse. Yo sé que Manoli es muy buena cocinera. Eres rica en emociones, al igual que quieres? Nieves. La... Nosotros también nos fijamos mucho en las personas a quienes hacemos de comer. Porque la persona que so... siempre se limita a las mismas cuatro cosas, decimos que falta de cultura. Es verdad. ¿no? Es verdad. Entonces, cuando ves una persona que prueba, que come variado, que come diferente, que come según la temporada, decimos, esto es una persona de mundo. Esta mm -hmm. persona sabe realmente. A lo mejor no tiene ninguna titulación. Me da igual pero que realmente pero es una persona que conoce sabe de la vida eh, y sabe, conoce lo que vino. dice Nieves no lo tenía um, identificado con los comensales sino con en las terrazas los camareros sí. por, en la bebida porque si te pides una Coca-Cola y ya dicen Buah, esta no tiene, sí. no tiene no tiene no tiene fondo <risa> sí. yo tengo una amiga que decía <risa> que que mucho si... tiene mucha psicología <risa> los camareros y los cocineros. Ya ves, tengo una amiga que decía que si ella en una primera cita va con su pareja a cenar Y le pide una Coca-Cola de bebida, ¿Lo ves? bueno, bueno, acaba rápido, desde luego la cita no se va a volver a repetir, o sea que sí que es, es muy importante, es una forma de comunicar, ¿no? Pero bueno, la Coca-Cola es adictiva, sí. también también es difícil bueno. dejarla, ¿quién dice Coca-Cola? Un refresco, o sea, vale. el suyo sería pues una botellita de vino, algo claro. así un poquito más, no sé, mm. más atractivo. ahora ahí va bien, por ahí va bien. Un buen vino. Bueno. Pues muchas gracias Manoli, como siempre refrescándonos a en este rincón de la gastronomía. Gracias Nieves. Gracias a vosotras. Hasta jueves. Inglés. Hasta luego.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 Yo que estaba devuelta de todas las vidas con el alma herida te quiero y adentro. Seré lo que tú prefieras, tu luz o tu sombra, o acaso una no sombra, besando tus pies Sai de ti, ai de ti, ni tú ni yo somos culpables. Infelices, locos que caímos en este amor, que es un error imperdonable. Ay de ti, ay de mí. Tú que siempre altijd ser inteligente, no como esa gente die muere de amor. Als je weet dat rosa is, rosa por bella, no en niet porque bella. Respire, een flor. Hij heeft een flor, hij heeft een flor. En we culpables. En felices locos que caímos en este amor, que es un error imperdonable, ay de ti, ay de mí. La vida es la consentida, pero dictadura de una criatura que juega a mandar, ni tú ni yo somos nadie, ni hacemos historia, pues somos la escoria que aún puede quemar. hay de ti, hay de mí, ni tú ni yo somos culpables. Infelices, locos, que caímos en este amor, que es un horror imperdonable, ay de, ti. Ay, de mí.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 Pues estos bares Águila Bar Centro tienen también días muy especiales. Estos van a ser los días 13, 14 y 15 de agosto. El jueves 13 van a tener una jornada gastronómica del pulpo para degustar el mejor pulpo. La noche de la Roa, el 14, pues se va a vivir como se, como se merece con el menú especial que han preparado. Y el miércoles 15, un menú especial del Día de la Virgen. ...el 15, el 15 de agosto... ...es un menú especial del Día de la Virgen... ...y también va a haber una reserva... ...en Águila Bar Centro... ...se puede hacer la reserva... La reserva ...en Águila Bar Centro, en Doctor Caro 31... ...y llamando al teléfono... ...966163548... Con aforo limitado tiene este, este bar centro de Águila Águila Bar Centro tiene el aforo limitado Así que para hacer la reserva en Águila Bar Centro En Doctor Caro 31 Hay que llamar al teléfono 966163548 Con aforo limitado como decimos Y con esos días especiales 13, 14 y 15 101.4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 José Alcorta 37 y 41. En Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, partida reventó 1.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 En Pirotecnia Lalba Alba y Piroelch, estamos contigo. Estamos con las fiestas. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan siete minutos de las once de la mañana y ya estamos en este programa La Glorieta un tanto atípico porque todavía mantenemos algo de lo que nos ha dejado Rosa Lucas, mantenemos a sus colaboradores y aquí está con nosotros Miriam Villalobos porque hoy vamos a hablar durante la próxima hora vamos a hablar de cine con ella y además vamos a hacer ese sorteo de las pulseras para que ustedes puedan disfrutar de una jornada gratuita en el Polapad de Santa Pola. Bienvenida, Miriam. Hola, Rosmari, ¿qué tal? Buenos días. Te agradezco que hayas, te hayas mantenido y que todavía no te vayas de vacaciones. ¿Tanto te engancha el cine? Totalmente. Pero, ¿Pero qué cine es el que te engancha? Bueno, en realidad me gusta dejarme sorprender por el cine. O sea, cualquier cosa que, que pueda ver, que me enseñe algo. Me gustan mucho las películas con mensaje, por supuesto. Bien. O sea, soy de un cine ahí con contenido. Pues hemos tenido el mejor cine en Elche, el cine de autor. Uh -huh. eh, ha sido a las proyecciones de Lord del Chocolater. Por y supuesto. hemos tenido por primera vez la gran, el gran privilegio y el gran honor de que un realizador ilicitano, un cineasta ilicitano como es Chema García uh -huh. haya ganado el Festival de Cine. Por sí, fin, sí. ya era hora, después de 43 años, <risa> con su leyenda dorada. Sí, sí, totalmente. Bueno, Chema García está preparando una película, no sé si lo sabes, que luego sí. si queda un ratito pues hablaremos de ella, es Espíritu Sagrado y la va a rodar por aquí, por, por Elche y, y Rodalíes. Sí, sí, no, eh, le hicimos la entrevista esta misma semana, hace ¿Ah, sí? dos días, a Chema y ha dicho que Elche lo lleva en el corazón, o sea, el 99% de las secuencias de su próximo, de su próximo, no, de su primera ópera prima, de su primer largometraje, Espíritu Sagrado va a rodarse en el Che y solamente una escena se tiene que rodar fuera, dijo, porque eh, tiene, no encuentra aquí La escenarios naturales que puedan parecerse a, a Marte. Uh -huh, sí, pues él, siempre le ha gustado la, la vida ciencia extraterrestre. Eh, la ciencia ficción. De hecho, empezó con su primer corto Los Robots de Nebulosa 5, que uh -huh. se rodó también aquí en Elche y fue un poco su lanzadera de, sí. de éxito. 200 premios que cosecha Chema García. Uh -huh. y, pero lo que más me sorprende de él es que él no necesita actores y actrices. Dice que ha hecho un casting online para su primer largometraje Y quiere naturalidad. Madre sí, sí. mía, se carga las artes escénicas. Bueno, eh, está es de creativo. moda. Está de es moda creativo. ahora usar eh, no, actores no profesionales para las películas. Ya se ha hecho en varias. Pobre ticos, aquellos que estudian tanto arte dramático. Bueno, dímelo a mí. <risa> ¿Has estudiado arte sí, dramático? claro, es mi carrera. Interpretación para cine y televisión. ¿Y lo ves bien, Miriam? Yo claro, claro uh -huh. que sí. Creo que las oportunidades en la vida le pueden pasar a cualquiera y hay que cogerlas y, si te aparecen. Igual también has, hay gente que, que estudia cuatro carreras y nunca encuentra no, un verdad. puesto de lo suyo, ¿no? O sea que esta vida va de suerte más que de, de papeles burocráticos. Pues hemos <risa> hablado de La Leyenda Dorada, de, bueno, del Espíritu Sagrado, que es su primer largometraje, La Leyenda Dorada, con la que ganó el Festival de Cine, de Chema García, pero a mí me gustaría que me dijera eh, Miriam, ¿qué cine es el que podemos ver? ¿El cine comercial o el cine intelectual? ¿Hay cine de autor en las salas de cine? Eh, bueno, hay poquito cino de, de autor. Eh. Porque se, se entiende poco, ¿no? Y menos ahora, porque ahora mismo lo que les interesa a las salas es llenarlas eh, de gente. Entonces, cuanto más comercial sea y más estrenos hollywoodienses, pues más eh, vamos a recaudar, que estamos mm. bajo mínimos y hay que recomponerse. Bueno, pero el cine español está muy bien, ¿no? Sí, sí, en claro. En cuanto a la taquilla. Sí, sí, de hecho, mira, mmm, quería abrir la sección de estrenos de la semana hablando de, de Padre no hay más que uno o dos, que estuvimos ah. hablando de ella la semana pasada con Rosa y bueno, ha arrasado, ha arrasado. Y yo lo, lo entiendo, yo es que iría también a verla y nunca me ha gustado Torrente. O sea, nunca. No, bueno, eh, no. no pero ahora sí, ahora me gusta porque eh, mm. hemos sufrido tanto que quiero reírme, y es que ahora pongo en Netflix el torrente, todo la saga de torrente, y es que quiero reírme con él, con Santiago Segura, y me río con él Bueno, Santiago Segura eh, ha cambiado ha dado un giro de 360 <risa> grados Entonces, Pero se ha hecho serio ahora con esto de, de Se ha hecho políticamente padre? correcto que era ¿Ah? de lo que hablábamos la semana pasada eh... Miriam, Miriam, hay que avisar eh, el teléfono sí, Para avisamos. que llamen al WhatsApp Por el sorteo de las pulseritas Te lo dejo a ti sí, Tú sí. eres la que vas a hacer el sorteo a eh. si Vas a elegir yo. tú a los ganadores ¿Tienes la tablet? No. No me... El WhatsApp Pero el número Vamos a decir el número Y que, y que, ya, y que dejen su WhatsApp y eh, Vamos a hacer una pregunta La pregunta es si, si ahora estarían dispuestos a ver una comedia o un drama, ¿cuál, cuál, ¿qué te gustaría preguntar a los oyentes? Pues mira, eh, justo mañana es el Día Mundial de la Cerveza. Ah, la cerveza. La cerveza, <risa> sí. Entonces, eh, yo me pregunto a mí misma, ¿con qué personaje de película me iría yo a tomarme una cervecita? Ah, Y eso es lo que quiero preguntarles a la audiencia. Que, que nos digan. Eh, personaje, no, no actor ni actriz. No actor ni personaje. actriz. Personaje. O sea, eso si me gusta el personaje más. existiese de verdad en la vida real, eh, sea de, del género que sea, ¿vale? ¿Con qué personaje, hombre o mujer, O, ¿O animal? ¿Por qué no? <risa> Te irías a tomarte una cerveza. <risa> <risa> Llámanos o mándanos un WhatsApp o un audio al 665 89 -6450 y nos lo cuentas. A ver, repítelo otra vez. Sí, el número es 665 89 -6450. Porque vamos a sortear... Antes de las doce y media, uh -huh. eh, entre los oyentes, entre los whatsapps que nos hayan enviado, vamos a sortear eh, las pulseras. Un total de cuatro pulseras, Miriam. Cuatro pulseras para irse al polapar a subirse a lo a la, que os dé la pues gana. Pues cuatro oyentes que, digan, que dejen su mensaje en whatsapp y Miriam eh, sorteará entre esos mensajes a cuatro afortunados que bueno, tendrán sí. su pulserita. Seré totalmente justa, ¿eh? Haré así un sorteo... Por eso te lo he dejado a ti. A boleo total. Yo creo que no, no podré ser justa. Yo ya tengo mi personaje para irme a ¿Tú tomar ¿Tú tienes tu oh, personaje? Sí, desde siempre. ¿Con cuál, ¿con cuál te irías a King Kong. Tante? De verdad, me encanta King Kong. ¿Con King Kong? Me encanta. Pero vamos, no va a caber en ninguna silla King Kong. Eh, yo sé que tengo que tener algo... El subconsciente... Aquellas personas que que sueñan con King Kong, es por algo, ¿no? Miriam, ¿tú con quién sueñas? Bueno. <risa> personaje, ¿eh? Personaje. Sí, claro. No sirve lo que iba a decir. ¿No? Personaje, pues mira, yo me iría con algún, con algún guerrero. Con alguien así potente, valiente. Bah, mi personaje, Capaz chafaría, de no de contra la justicia. Sí, es verdad. No, <risa> no <risa> es <le> más poderoso. <risa> Totalmente. Lo único que me he echa para atrás de decirlo públicamente es que parece ser que la película preferida de Hitler era King Kong. Y eso sí que me he echa para atrás, porque autoritaria yo no soy. Uy, algo dictamen. tendrás que ver en tu, no, no sé. en tu inconsciente. <risa> Hombre, es el poder absoluto ¿no?, de King Kong, pero al final lo derrotan. Eh. Sí al claro. ser humano. Al Así. final, por muy grande que seas, ¿no? Efectivamente. pero ¿Y King Kong? ¿Porque te mola eso de que, de que te estruje con la mano como claro. la protagonista? No, como... porque me mola mucho que todo aquello que parece que sea horroroso sí. y potente y malo, tenga ese corazón tan tierno. ¿eh? Ah. Es como la bella y la bestia. Sí, sí, ¿Mm? sí, sí. Ya lo no entiendo. Vale. Por eso me gusta. Ajá. Siempre me ha gustado que los animales eh, tengan ese corazón tierno. Ese. yo creo que, que va por ahí que mi subconsciente me tira por eso o sea, que me no enternece te asusta, no te asusta a priori la, la, no la imagen puede, física claro, de alguien no, ¿no? puedes e etiquetar a, a una persona eh, por, su, por aspecto, su, su aspecto por su muy corazón. bruto que parezca claro, claro <ríe> muy bien, eso está muy bien la verdad que tomemos nota de eso Porque estamos en una época muy de etiquetar Etiquetamos todo Pero todavía no me has dicho tu personaje, ¿eh, Miriam Me lo tengo que pensar, Venga, déjame piénsatelo. que me la piense porque hay muchos Piénsatelo eh, eh, bueno. Vamos con... Eh, estabas haciendo referencia a Santiago Segura que Sí, que está... resucita la taquilla española La ha resucitado totalmente, compadre No hay más que uno o dos eh, Porque en su primera semana de exhibición Ha recaudado ya más de tres millones De euros O sea que eso quiere decir que la taquilla ha aumentado gracias a, a esta recaudación 25% con respecto a la semana anterior, vamos, una, una proeza. Eso quiere decir que si vamos a los, las salas de cine siempre tendremos a la de Santiago Segura. De momento supongo que se mantiene porque día tras día no para de ir gente. De incrementar. Sí, sí. Eh... Pero ¿qué otra cartelera? ¿Podemos empezar ya con qué películas están en la cartelera? ¿Con cuál...? Nos quedamos. ¿Con cuál empezamos, Miriam? ¿Eres tú la que mandas? Pues, si quieres, empezamos con un drama argelino ah. mmm, titulado mm. Papicha, Sueños sí. de Libertad. Espera, y vamos a escuchar el tráiler. Date prisa. Esto es un taxi ilegal. ¡No, camarero! Hola, Dola. Aquí están mis preciosidades. Dola, te ayude. Pero solo si me haces un café. Sí. Dicen que aquello es como un burdel al aire libre. ¡Qué Argelia! Tus vestidos se venden bien. Le digo a la gente que son de Italia. El año que viene abriré una tienda de ropa. Mira. Otro ataque en Argel perpetrado por los grupos armados. Deja de colgar estos carteles. ¡Te estoy hablando! Si las mujeres os vistierais mejor tendríamos menos problemas. ¿Qué debemos hacer? ¿Ponernos hijabs y quedarnos en casa? ¿Es eso? Chicas, voy a montar un desfile de moda. Todas seréis mis modelos. ¿Quieres que te peguen un tiro? Se acabó la fiesta, papita. Ik ben hier in mijn que luchar. Bueno, por lo que estamos escuchando, Miriam, eh, este drama tiene la sinopsis de lo que podemos ver en Papicha, de lo que nos puede ofrecer. ¿Es una directora o un es director? Es una directora rusa, eh, Mounia Medur se llama. Y, ah, y ya, bueno... ya, es que me sonaba. Papicha, papicha es un término ¿no? Coloquial de Argel, que utilizan los argelinos para definir eh, mujeres muy... Muy, muy esas alegres. Para adelante, ¿no? Sí, sí, mujeres divertidas, alegres, jóvenes. ¿eh? Uh -huh. Sí, es, es, es el seudónimo de, de la protagonista que le, le llaman papicha a ella. ¿Y, y qué, qué historia nos cuenta la directora? Pues es eh, una historia inspirada en hechos reales que tuvieron lugar en Argelia a finales del siglo XX es un la verdad es que es un bello y desgarrador relato de mujeres que osaron, eh, se osaron a querer vivir con dignidad en una sociedad heteropatriarcal, ultra religiosa que además las mataba por ello. Y es una de esas películas que, que, pues que te dan de lleno en el corazón y te hacen quedarte quieta en el sillón. La verdad es que está galardonada con, con varios premios, como el César a Mejor Oprea Prima y a la Mejor Actriz Revelación, a Laina Kovdi, que es papicha, uh -huh. la protagonista. Y el, la sinopsis pues, nos cuenta que va de una estudiante universitaria que intenta pues, seguir con una vida normal A pesar de los acontecimientos de la guerra civil que empieza a ocurrir a su alrededor. Uh -huh. Ella pues lo que quiere pues es eh, pues como chica joven, pues salir con su amiga, ir a las discotecas, de hecho hace vestidos ella misma y se dedica a vender los vestidos en los baños de las discotecas. Uh -huh. Y bueno, pues mientras la sociedad se vuelve cada vez más conservadora debido a estos hechos históricos, ella decide luchar por su libertad organizando un desfile de moda en la universidad. Que, que desafía pues, todas las normas establecidas y eso pues, les llevará a tener unos cuantos problemas. Claro, me sonaba me sonaba Papicha, por, lo acabas de decir, porque fue consiguió esos premios César de este año. Antes uh -huh. de la pandemia de cerrarse todos los países, Francia entregó a Papicha eh, esos premios César que fueron polémicos por Roman Polanski, por el escándalo de Roman Polanski, que también eh, el que sí estaba acusado de violación, de agresión sexual... Y ahí hubo muchos, eh, mucha gente del cine francés que se levantó indignada... Por, eh, porque la última película de Polanski... Eh, optaba a los premios César y además estaba nominada para no sé cuántos premios César. Fue un escándalo la entrega de premios, pero bueno, sí, se ¿no? libraron del escándalo películas como Papicha, <risa> sí, que obtuvo esos dos galardones bien, es que merecidos. Me... Sí, bien merecidos. Y, y se estrena mañana. La... Mañana se estrena, la podremos ver. Sí, mañana estamos hablando de los estrenos de mañana, siete de agosto. Y me encanta esta película por por hablaba antes de que me gustan las películas con mensaje eh, potente y este mensaje es el hecho de querer ser libre sin importar las consecuencias qué bonito sí qué bonito sí. pues mira eh, vamos a hacer una pausa normalmente tenemos mucho miedo a ser libres así que está y bien. a veces no podemos veces eh, no Miriam podemos. Eh, vamos a hacer una pausa e inseguidamente volvemos sí, enseguida y leemos algunos mensajitos que sí, ya están llegando leemos los mensajes de quienes los oyentes que nos han dejado los WhatsApps y que ya saben que pueden llevarse una pulsera para de forma gratuita disfrutar un día en el Polapar 101.4 Teleelch Radio marca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 Pues seguimos hablando de cine con Miriam Villalobos, colaboradora del programa Entre Amigos, pero aquí en el programa La Glorieta, que ya saben ustedes que se adapta a las circunstancias. Rosa Lucas se ha ido de vacaciones y así que suplimos esas dos horas de radio con este programa de verano de La Glorieta. Ah, hemos comenzado eh, con ese sorteo de las pulseras del Pola Park, eh, que ustedes están enviando los whatsapps y eh, que entre todos los oyentes que eh, nos hayan dejado whatsapps al número 665-896450, pues vamos a sortear esas pulseras y el sorteo lo va a hacer Miriam Villalobos. Miriam, de hemos... momento estamos recibiendo algún mensaje que voy a leer por aquí, uh -huh. eh, Alfonsina dice que se iría de cervezas con Lola Flores, que es su ídolo, ah, <ríe> me encanta porque hemos pedido me encanta, es la un personaje de una película y ella nos dice pero es que, que se iría con Lola Flores. Pero Hola, es que, Miriam, ¿no crees tú que Lola <ríe> Flores ya es un personaje? Bueno, sí, en realidad. Es que ella misma inventó su personaje, es sí, una Sí, de artista... hecho tiene una película sobre su claro, vida, o sea es, es, que aceptamos es... Pulpo como Por animal supuesto. acuático. <risa> Yo también me iría con la Lola Flores. <risa> Yo me iría un tablao con Lola Flores. Eso sí que tiene que ser una juerga. <risa> Yo la respeto mucho porque mira lo que ha parido. Ha sí, parido sí. a grandes artistas. Uh -huh. Antonio Flores nos ha dejado himnos increíbles. Rosario Flores, lo mismo ha parido ya y Lolita parece que despunta como actriz sí de vez en cuando está en la serie Vis a Vis eh, la hija de Antonio Flores y ha hecho algunos papelillos más sí no no se le da mal la verdad Hay que hacerle la ola la Lola Flores. Viva sí señor. el artisteo. Me gusta, me gusta la selección que ha hecho. ¿Y qué más? Eh, eh, bueno, mensajes? Pascual eh, dice que él se iría a tomar una cerveza con Spider-Man. Hombre, Pascual <risa> tiene que ser joven. Yo, tú sabes la, los trajes que le he regalado a mi hijo de Spider-Man. Pues no te creas, ¿eh? Sale aquí la foto y algunas canas tiene Pascual. <risa> Spiderman, la verdad es que mira, así no hace falta camarero, ¿no? Te lanza un. Una, la red. Una red que la te coge las La cervezas. tela de araña, sí señor. Muy bien, Pascual. Atrapa a sus presas. Y por aquí una chica que no sabemos su nombre nos dice que ella se iría con el guardaespaldas. Ah, Toma ya. Claro. Y eso también es sensual. Sí, señores Mira que la película es mala, pero la música es bonita. Hombre, es preciosa. La y banda es sonora, eso de proteger... Es que nos gusta a las mujeres eso del hombre protector. Las feministas dirían... ¡Ah! Eso es algo, un estereotipo machista. Bueno, nos gusta que nos protejan ya no solo a la mujer, sino a cualquier persona. Hombre, que haya personas como King Kong o personajes como guarda, los guardaespaldas. Que te suban la bombona protejan. de butano a casa, viene estupendamente o te, o, te <risa> o te cojan en brazos cuando estás cansada para llevarte. Claro, si te hacen el Camino de Santiago a, a Coleta, mm. es estupendo. Y esa chica que no ha dado su nombre, el teléfono, el, el el último número dime los las 87, dos. 87 venga pues el 87 es Davinia dice... es Davinia nos ah, está vale, diciendo vale, Davinia. hola Davinia un beso desde aquí también comparto los gustos de Davinia es joven eh, sí Davinia ah, es joven pues ahí no sé por qué no se ha ido a los personajes de anime los bueno, japoneses eh, explotan mucho esa versión de lo sensual Sí, sí, bueno, ¿qué me vas a decir del... De el... Luego hablaremos. Sí, la semana que viene... Luego no? japonés. Bueno. Hiroshima y Nagasaki tenemos un triste aniversario. Luego, luego hablaremos si es que da tiempo. Eh, Miriam, eh, vamos con la siguiente cartelera. Vamos con Color Out of Space. Pero eso tiene nombre en español. Una peli de terror. Eh, el... Ah, Ya sé cuál es. Sí. ¿Te el suena? terror cósmico. Nicolas Cage. Sí. Bueno, me suena a Nicolas Cage. Espérate, voy a poner a Amaral, que me encanta. <risa> Se ha colado Amaral antes de Nicolas. <risa> no, pero no la hemos colado. Es que Amaral canta eso de Living Las Vegas. ¿no? Es verdad, es un tributo a Nicolas Cage. Nicolas Cage. Sí. sí eh, no ¿Y a quién no le gusta Amaral? La nieve en la hierba. Me gusta el actor, Nicolás Cage, Con que vuelve, pero vuelve pisando fuerte con esta película. Vuelve pisando fuerte y dándolo todo. Tan, tan todo lo da que tiene críticas de. de su, sobre actuación. Sobre actuación, madre mía. Pero es que, ¿sabes qué? Eh. Si sí, recuerdo bien, es una adaptación de una novela de Lovecraft, ¿sí? eh, que es este escritor que nació en el siglo XIX y murió en el 39 aproximadamente. Exactamente. Y que nos ha dejado, bueno, nos ha, ha dejado, eh, está inspirado, eh, eh, él se inspiró en Poe, creo que solamente escribió una novela, La montaña de las locuras, creo recordar, y todo lo demás poemas, pero tiene personajes cósmicos, Y él es el autor del terror cósmico, con lo que Stephen King ha sido su discípulo. Uh -huh. Por excelencia, pues se ha juntado eh, este regreso a las pantallas de, de, de las letras de Lovecraft uh -huh. con eh, una dirección de Richard Stanley uh -huh. que lleva apartado de la profesión más de 20 años. Pues se ve que le ha motivado el Lovecraft. Le ha motivado, el sí, le ha motivado muchísimo y vamos a ver esta mezcla rara. Tiene que como... ser buena, aunque haya sobreactuación de Nicolas Cage, siempre que esté el Lovecraft detrás, mmm, tiene que ser. Sí, sí, bueno. Porque eh... hay literatura. Uh -huh. Está no respaldada sé. por a, a Contracorriente Films, que para mí es una productora que me gusta mucho, eh, todo lo que produce. O sea que... Además bueno. es curioso porque este autor literario, el Lovecraft, eh, no está bien reconocido por la crítica, pero la cultura popular eh, es el que lo ha rescatado del olvido, porque él murió en la miseria. Como tantos artistas, ¿no? Efectivamente, como otros tantos. <risa> ¿Y alguien estará cobrando todo eso? Bueno, murió <risa> en la salud. miseria, él no sabía que iba a ser, él pensaba que no era un, un genio. Eh, y mira, mira la cultura popular Iron Man hay mucha gente que se ha inspirado en los textos de Loveth Krah ha, ha, ha creado escuela vamos a escuchar ese tráiler fíjate bien en este lugar tantos años en la gran ciudad y al fin estamos aquí viviendo el sueño quizás sea un sueño Y entonces todo explotó Y un foconazo como una luz rosa La verdad es que no sé de qué color era No era un color que hubiese visto antes Parece un meteorito ¿Será radioactivo? Viene del espacio, ¿no? Los meteoritos no suelen ser más peligrosos que una roca común ¿Cómo puede algo tan grande desaparecer? ¿Has plantado tú eso? No Ward, ¿puedes venir un segundo? Joder. ¿Qué haces? Shh. Está hablando conmigo. ¿Quién habla contigo? El hombre del pozo. Está en las interferencias en la humedad. Lo que está aquí está fuera. Y lo que está fuera ahora está aquí. Todo está bajo control. ¿Por qué te niegas a reconocerlo? Esa cosa que llegó en el meteorito cambia todo lo que hay a su alrededor. Solo es un color. ¡Corre! ¿Pero qué ¿Me crees ahora? Yo no sé qué creer. Todo va a salir bien. Bueno, nos suena esa palabra, Miriam. Todo va a salir bien también el... aquí. Sí, sí, va a salir el arco Es Escalofriante, ¿eh? ¿Tienes el relato. La resumen? cinta de terror, eh, aparte de Nicolas Cage, que ya lo estábamos oyendo, esa voz característica uh -huh. de Nicolas Cage, ¿no? Está Joely Richardson, Madeleine Arthur y Elliot Knight, entre otros. Eh, trata de una familia que se muda a una granja remota de Nueva Inglaterra. Y mientras se están adaptando a su nueva vida, pues ocurre que un meteorito se estrella en su patio, infectando el terreno con un color brillante de otro mundo. Descubren que esta fuerza alienígena está mutando gradualmente cada forma de vida que toca, incluidos ellos mismos. Mm -hmm. Pues ¿sabes qué? Terror, eh, terror y ficción. Y ciencia ficción, sí. Este... Este guión también le va muy bien a nuestro cineasta ilicitano Chema García. Sí, claro. Todo lo que sea de otros planetas, ¿no? A Chema le encanta. Sí, le encanta, <risa> pero sobre todo para dar a conocer el espíritu de las personas trabajadoras de leche. Uh -huh. No sé lo que querrá eh, Richard, Stanley, Richard Stanley lo que querrá decir en, su, en esta película. En su regreso a las pantallas de bueno, cine. La podremos ver entonces en las carteleras. En a las carteleras a partir de mañana. mañana. Sí, a todos los que os gusta la ciencia ficción y el terror, eh, aquí tenéis un, un poquito para estremeceros. Sí, pero eh, tiene esta película tiene nombre en español. El eh, no, color. No, ¿No lo han out traducido? Color of space. Off of, off of space. Eh, Colores fuera del espacio o algo así. Bueno, sería como. La verdad es que hay tantas interpretaciones sobre el, el out y el in <risa> <risa> en inglés. <risa> sería como. No lo sé. La verdad es que colores apagados también podría ser del espacio bueno, nosotros habrá que ver la película para ponerle el título en español y seguimos recibiendo whatsapps al 665 896450. Eh, tenemos aquí otro amigo que dice, hola yo me iría de cañas con Forrest Gump estamos preguntando con quién te irías de cañas con qué personaje de película te irías a tomarte una cerveza Forest Gump. Forest Gump. hace, hace... Un, un repaso por toda la historia contemporánea, ¿eh? yo también, yo también me iría. <risa> Además, seguro que no te aburres porque Forrest bueno, Gump tiene no tanto sé. que contarte. No lo sé, no lo sé. Si va tan despacio como la película Forrest Gump es demasiado lenta para mí. Está bien. ¿Sí? Pero... ¿Has visto The Strike The Story? No. ¿Una historia verdadera? ¿De qué va? De un anciano que también que, es lenta esa, película. que se sube a un tractor de cortar ah, claro. y se va a cruzar cuatro estados claro, para ver a su hermano. Claro, claro, claro. Pero esa me gustó. Sí, pues esa es más lenta que Forezgar. Sí, Gama. es verdad, es lenta <risa> con el tractorito. de cort... no, no, no, no es un tractor, es un cortacer. Es un que, es verdad. es aún con el remolque. Sí, sí, sí. Pero es bonita, qué sí, final. Es preciosa, final. pero bueno, Forezgar es preciosa también. Sí, también lo es, también lo es. Eh, todo hay que decirlo. Tom Hanks lo hace muy bien. Sí, es un papelón de Tom Hanks. No como la última esta que ha hecho de los, de los barcos y la, y la guerra. Phillips? ¿o? No, no, no. La última que ha estrenado, que no se ha estrenado en cine, se ha estrenado en plataformas online. Green, Green Hood creo que se llama. Ajá. Eh, Y bueno, dicen que es un peñazo de película. Yo he visto el tráiler y es todo el rato un mar sobre, o sea, bajo un cielo negro y barcos tirándose bombas y submarinos tirándose bombas y Tom Hanks gritando a su, a su tripulación. Pues no hay, hay que verla. lo han puesto a parir. No hay que verla. Parir. Pues mira, mejor. Eh, no, no perdemos el tiempo, en Netflix está, ¿no? Sí, creo que sí. Pues no la vamos a ver. Ala. Madre mía, sí que eres dura, Miriam. Bueno, es que bueno, para lo bueno y para lo malo. Yo digo mi, mi opinión personal. ¿no? Pero, Luego, sí recomiendas, uno... pero sí que no recomiendas en los estornos ver a Nicolas Cage, ¿no? En esta película... De Richard Stanley. Hombre, si me tengo que quedar con algún estreno de esta semana, me quedo con Papicha, más que Color ah, of Space. La Argelina, la, la película. Argelina. La Argelina. Eh, ahora tenemos a, a The Way Back Ajá. con el regreso de Ben Affleck. Ah. Que es un drama estadounidense. Eh, bueno, pues que, que va sobre deporte. En este, en este caso, el básquet Es un deporte muy estadounidense y Ben Affleck, que hace un montón de tiempo que no, vol no venía al cine y, y vuelve después de un polémico rol en Batman La Liga de la Justicia en 2017 y además de un montón de escándalos en su vida personal que inundaron las redes sociales y, y, los y las noticias. ¿Y vuelve con qué película? Vuelve con The Way Back. ¿Pero que, que, su personaje qué es? ¿Qué perso interpreta? ¿A quién interpreta? Interpreta pues, a una estrella, a una un alguien que pudo ser un fenómeno del baloncesto eh, en sus tiempos mozos, uh -huh. pero que pues, por adversidades de la vida eh, decidió no ir a la universidad y retirarse de su carrera y arruinar su futuro. Años después le proponen entrenar al equipo de básquet de su antiguo instituto y bueno, lo ve como una última oportunidad para conseguir perdonarse a sí mismo. Así que acepta y, y sigue. Pues esto, esto tiene mucho que ver con su vida personal, ¿eh? De sí, Naflek. Sí, muchas veces pasa esto, ¿verdad? Que eh, los actores que... vuelven sí. con unas historias como una especie de catarsis para ellos mismos, ¿no? O redención. Sí, sí. Vamos a escuchar eh, el tráiler. ¿Y qué pasa contigo? ¿Novedades? No muchas. Odio pensar que estás allí solo tanto tiempo. Bebiendo. Estoy bien. Te lo agradezco. Pero estoy bien. Supongo que te preguntarás por qué te he pedido que vengas. Nuestro entrenador sufrió un infarto hace poco. Necesitamos un entrenador. El equipo es bueno. La última vez que llegamos a los playoffs fue cuando tú jugabas. ¡Vamos, acercaos! Tú eres Marcus, ¿no? Eso es. Dan, ¿cuántos metió Marcus el año pasado? Un 36%. ¡Dios! Te flotan porque no creen que le metas una canasta al océano. ¡Joder, tío! Te acaba de escupir las verdades a la cara. No sé cómo el ¿Qué tal van los entrenos? Genial, haciéndome con los chicos ¿Qué chicos? He oído que eres entrenador de baloncesto Así no pienso en otras cosas Pasé tiempo autodestruyéndome Tomé muchas malas decisiones Y me arrepentí Vamos, tú tienes Si el partido depende de un tiro, quiero que siempre te la juegues tú. ¿Por qué te cuesta creértelo? ¿Qué? Que eres el mejor. Eso es, eso es. Sé que estás sufriendo No estás rehaciendo tu vida mil... si Pues quieres... Miriam, espera Porque estoy escuchando Estoy escuchando el trailer Y la verdad es que es un auténtico dramón Estamos hablando de un alcohólico uh -huh. Que se reprime, eh, Que tiene una segunda oportunidad Pues lo que le ha pasado Al, al actor, a Ben Affleck Porque uh -huh. los escándalos en su vida personal es Por lo alcoholizado que ha estado eh, él mismo lo ha dicho lo ha confesado que ha, ha estado en clínicas de desintoxicación y no es el único, ¿eh? hay una larga lista hablábamos la semana pasada de Johnny Depp también ah. y de todos sus excesos y todos los trapos sucios que han salido a la luz eh, por el juicio este con su ex mujer mm. y bueno pues eso también. Pero en también el mundo declaraba de... mucha droga mucho alcohol es que también llevar la fama mira, fíjate sí curiosamente con este tema te enlazo una noticia que... Bueno, Marilyn Monroe fue ayer el aniversario, también murió Marilyn Monroe un 5 de agosto y no se sabe si es por suicidio o qué, o, o que tomaba muchos arbitúricos, eh, no, no lo sabemos. Sí, Marilyn Monroe, Elvis Presley, <susurra> eh, vete Michael Jackson... Bueno, Michael Jackson yo creo que ya verá un poco más de, y, la, de, y bueno, y hemos tenido también mental. Amy Wee. House, House. Por supuesto, por supuesto. Mira, hay la fama, no todo el mundo la sabe llevar bien y creo que eso es una prueba de fuego para, para cualquier persona eh, que te puede destrozar la vida, incluso actrices tan reconocidas como Cameron Díaz ¿Mm? eh, ha, ha publicado hace poco que se retira de su carrera de actriz en Hollywood eh, por la simple razón de que no puede más no puede más con la fama dice que el llevar, el salir en películas, protagonizar películas tan multimillonarias eh, te hace llevar una vida de non-stop de estar trabajando las 24 horas del día, de exponerte en todo tipo de galas, de presentaciones de, de todo, no, no tienes tiempo ni para ti, ni para tu familia, ni para nada, y al final es lo que se ha planteado la actriz, es decir ¿sigo ganando dinero hoy aquí en, el, en la cresta de la ola o me bajo y descanso y vivo la vida que solo hay una? Pues mira, ya sirve para algo Cameron Díaz A decir, no, es que el dinero no lo da todo. Zasca, y me dices a mí que soy dura. El Tasca que le acabas de meter a cambio no bueno, pobre Zica, pobre tica. Vamos con el siguiente estreno y el último, ¿no? Ya no tienes más trailers preparados, Miriam. Eh, no, de momento, porque Mina y el mundo de los sueños, que es la de animación que se uh -huh. mantiene, ya la hemos presentado otras uh -huh. semanas, así uh -huh. que no, me, no nos vamos a repetir. Y quería simplemente pues, eh, hablar sobre una peli que a mí me hubiese encantado que se hubiese estrenado en los cines, pero finalmente se va a estrenar en la plataforma online de Movistar Plus, ah. que es Judy y Punch. ¿No la vamos a tener entonces en los cines? No, desgraciadamente no, pero el que tenga Movistar Plus la puede ver ahí y esperemos que al final podamos acceder a ella. Oye, pues me encanta eh, Judy. Y Judy y Punch es un drama comedia-crimen eh, de una directora, otra directora en este uh -huh. caso, australiana, Mirra Folkes, que además escribe y dirige la historia. Es una historia que se ha llevado el, el premio al mejor guión en Sitges del 2019, mejor película en Sundance del año pasado también y mejor actor para, por los premios de cine australiano del 2019. Pues, eh, ¿qué significa Judy and Punch? Judy and Punch son los nombres de los protagonistas. Es una pareja, una pareja de uno heterosexual eh, que son titiriteros. Ah, vale, son los muñecos estos de los teatros de Guiñol. Exactamente. El, el es una... que da con la porra. Sí, eh, los, los, los títeres de Cachiporra. Ah, vale, vale. Es una comedia pues negra. Pues por ahí va. ¿Y en qué? ¿Dónde la sitúa? ¿En qué, ¿En qué época? Porque eso es atemporal, ¿no? Sí, es una época de del siglo, o sea, está basada en el siglo XVII, uh -huh. pero mm, es como un cuento, una farsa, eh, entonces toda la el ambiente, la ambientación es un poco de de comedia y, y de cuento, de fábula, ¿no? Entonces no se sabe muy bien el lugar en el que está en el que estabas ambientada. ambientada. Pero puede ser cualquier país, cualquier ciudad, por desgracia. Mm. La cachiporra la tenemos. Sí, es sobre. una comedia negra que, claro. que propone, lo que propone es una lectura, una relectura en clave feminista de los claro. cuentos de títeres de cachiporra, que bueno, que eran espectáculos para niños basados en la violencia física como único elemento de diversión. Algo que pues, es inviable en los tiempos actuales, pero entonces tenía mucho tirón de público. Pues vamos a escuchar el tráiler. Uh -huh. Damas y caballeros, el maestro Punch. Soy un artista. El mejor marionetista de su generación. Parece ser que algunos aldeanos se han vuelto delicados. <risa> no matéis a más mujeres. Repiten sin cesar. <risa> ¡Feliz lapidación! Más te vale dejar el pedercio. Eres capaz. Y nuestra hija. ¡Punch! ¿Dónde está? Fue en un sitio y la pierdo de vista. Enseguida aparece en otro. El daño ya está hecho. Ahora toca seguir hacia adelante. No. Así es como se hace. Vengo a reportar un crimen. Bien, genial. Mi querida esposa y mi bebé han desaparecido. ¿Recuerdas lo que pasó? ¿Cómo se hace? El de la porra siempre gana. Jamás volverá a ganar. El mejor del mundo, la sensación. ¡Brujas! Sí, así es como se hace. Así es como se hace. Pues así es como se hace, Miriam, las cosas, ¿no? El, el eh, luchar o el protestar contra la violencia de género, mm. con tanta imaginación. Contra todo tipo de violencia, yo creo, ¿no? Que, sí. que además, bueno, que el poder siempre ha ejercido sobre los débiles, ya sean las mujeres o los más desfavorecidos. En este caso, como es una visión feminista, pues la que quiere luchar contra eso y ganar es la mujer en este caso, ya harta de que la ningunen y, y se aprovechen de ella. Pues hemos tenido en estos estrenos dos películas eh, realizadas y dirigidas por mujeres, uh -huh. la gelina y esta. Eh, ¿De qué nacionalidad es australiana? Me esta es dicho? australiana, sí, sí. Y además de mujeres potentes que además tienen que luchar siempre, ¿no? Las claro. mujeres siempre tienen que luchar en contra de los hombres porque en la... En la película de Papicha también están mm. luchando contra el heteropatriarcado, contra la violencia machista, contra la mm. pues las, la ultra religión esta que que hace que la mujer ya quede relegada a nada y menos, no mm. tapada totalmente con un burka y Y vamos. Pues menos mal que el cine está siendo un reflejo de lo que, de los movimientos o del movimiento feminista, porque bastante. hay que avanzar. Y eso lo, lo viste, estabas comentándomelo, eh, lo viste en muchos de los cortometrajes que se seleccionaron en la edición de este año del Festival de Cine de Elche. Sí, sí, eh, me, me sorprendió gratamente que habían muchos cortometrajes y documentales eh, con temática feminista o con una visión bastante feminista, que incluso, fíjate incluso a mí que soy mujer a veces me chocaba decir, Buah, esto es como muy... ¿no? porque fíjate lo desacostumbradas que estamos a, a tener una visión puramente femenina de las cosas, ¿no? estamos tan acostumbradas a que siempre todo pase por el filtro de la visión masculina sí. que ya lo hemos normalizado ¿no? y de repente te rechina a veces que algo sea muy mm. de mujeres ¿no? me has convencido, eh, me voy a tomarme una cerveza con quincona no con quincón <risa> ¿Cuántos WhatsApps tenemos ya para ese sorteo de las pulseritas? Bueno, antes, antes de leerlos, Miriam, sí. eh, simplemente, como hemos dado cuatro películas, hemos recomendado que se estrenan mañana. Uh -huh. De esas cuatro películas, eh, puntualas para recomienda a, a los oyentes, los bueno, telespectadores. Que... Tú te quedas con Papicha, tú vas a ver Papicha. Yo me quedo yo, con, papu con Papicha. Yo no porque... puedo ver, yo, yo vería esta última, la de Judy and Punch. Porque, pero no la puedo ver, porque no, no se estrenan las salas de cine. Acabas de decirme que es la plataforma Netflix, Netflix no, Plus. Movistar Plus, no tengo. Sí. ¿Y qué hago? Pues te quedas con ganas o te buscas la manera de ah, verla, ya. que es lo que voy a hacer yo. Vale, no, yo la veré, yo no la descargo. No yo yo la no, veré. No edito descargar. Ah, vale, vale. <risa> Vale, te vas a casa de un amigo. No lo sé, lo, de lo dejo ahí para que os imaginéis lo que queráis. Y la de Nicolas Cage también me gustaría ver. Sí, ¿no? Te, te sí. gusta la ciencia ficción. Eh, por, por ese terror cósmico de Lovecraft. Uh -huh. sí. y Hombre, que que tenemos... está muy presente en los videojuegos, en los YouTube, es muy actual ahora. Y mira que es un literato del siglo XIX, uh -huh. principios del XX. Pero ahí lo tenemos. Bien, a mí el mundo un poco extraterrestre de... nunca me ha llamado demasiado la atención. Y no me llama la atención lo de Ben Affleck. El de The Wayback, no, no. pero porque le tienes un poco de tirria No, no, me gusta el actor, <risa> sí. me gusta. Pero es que ver un drama pff, no Hombre, me apetece. Es un poco, pues es una película muy típica, porque ya hemos claro. visto muchas veces esta historia, ¿no? De el... El entrenador que se ha ido a pique, ¿no? arrepentido, mm, que al final le dan. Pero, mira, en campeones no, mismamente. Campeones, ¿no? la gran mejor. campeones, ¿no? Eh, claro, campeones iba, es el mismo patrón. Sí, el mismo patrón, Es sí. alguien que le está yendo mal, que para redimirse le dan un equipito de no sé qué, que mm. él no le da ningún valor, pero que al final, eso, gracias a eso, reconstruye su vida, su ánimo, su moral y todo, ¿no? Pues es sabe. el esquema del viaje del héroe de Joseph Campbell. Pues eh, vamos a ver, ese, esa película argelina. Papicha y eh, el Terror Cósmico, esa película de ciencia ficción. Nos quedamos con esas dos. Aquí hay que ir para todos los gustos, que cada uno elija lo que. le Porque la de Movistar Plus no no está a nuestro alcance de momento. ¿Qué mm. WhatsApps tenemos? Qué lástima. Con lo que me gustan a mí las fábulas. <risa> Siempre recomiendo fábulas. Sí, sí, es verdad. Y los títeres. Eh... Pues estamos recibiendo más mensajes para la pregunta que hemos hecho de con quién te irías, con qué personaje de película te irías de cañas. Ver, Porque mañana personas? es el día de la cerveza. Eh, mándalo al número de WhatsApp 665-896450. 665-896450. Porque si lo manda tienes, eh, entras en este sorteo de eh, las pulseras para el polapac, pulseras gratuitas. Claro, un plan ideal para el verano veranete. Aquí tenemos un mensaje de última hora de alguien que no sé su nombre, pero que dice que yo me iría con el señor Smith. Ah, sabemos y la señora se... Smith claro sí, o sea que me imagino que Dios... era una mujer bueno no pues no lo sé, me acuerdo igual su nombre no recuerdo esa película era el señor y la señora Smith sí eh, los, los actores Selena Yoli y, y Brad, Brad Pitt Pete, claro ah, vale, además vale. que estaban casados en ese mm. momento sí sí sí sí no sé si eso les llevó a tener una crisis más de las que tuvieron ahora ya no están casados o oh, qué pena <ríe> qué pena ¿no? eran como la pareja ideal no bueno parejas ideales en el cine eh, solamente ha habido muy pocas no eh, Paul Newman Mira, estaba pensando en eso, porque además es mi actor fetiche, y, y qué guapo era ese hombre. Y, y qué, qué leal. Y, y qué leal. O sea, lo fue toda su vida. Eso pensar, que ha sido el tío más guapo del cine, y que nunca se ha casado con otra mujer. O sea, porque decir nunca le ha puesto no con a su mujer es decir mucho, ahí ya mm. no lo sé. Pero bueno, que estuvo casado con la misma mujer toda su vida. Uh -huh. Y vamos, se le tirarían a los pies las mujeres a ese hombre. No quiero ni, ni imaginarme cómo fue sí. su vida. de En la pantalla al cuello. Anda que no hubo besos eh, para Paul Newman. Y fuera de la pantalla. Qué guapo sí, Qué señor. guapo. Qué guapo Paul Newman. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Para hablar del cine japonés. 101.4 tele -Elch, Radio Marca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 En Grupo Pineby celebramos las bodas de plata y certificamos nuestra experiencia para desarrollar el mejor trabajo en unitados, taludes, piscinas, así como todo tipo de pavimentos e incluso sus rehabilitaciones. También hormigón fratasado e impreso. En Grupo Pineby somos especialistas en naves industriales con tratamiento vitrificado o de litio. Trabajos como las pistas de skate de Monte Tosal y cinco años de garantía nos avalan. Contáctanos en grupopineby.com o en el 647 54 18 66. La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues eh, faltan dos minutos para llegar a las 12 del mediodía y desde las 11 de la mañana estamos con Miriam Villalobos, la colaboradora del programa Entre Amigos, aquí en La Glorieta, porque estamos sorteando esas pulseras para el Polapar. Eh, a través de esa pregunta, a través de nuestro WhatsApp, que los oyentes pueden enviar sus mensajes, o mejor dicho, la respuesta a la pregunta que ha lanzado Miriam, y es con qué personaje de cine se iría usted a tomar una cervecita, ya que mañana es el Día Internacional de la Cerveza. Miriam, una buena ocurrencia. Bueno, sí, siempre está bien. Una cervecita es muy, algo muy de España, ¿no? Algo muy social. Te guste o no, te tienes que ir a tomar cañas. <ríe> en, esta, en esta hora hemos estado, desde las 11, hemos estado también hablando de las películas que se estrenan a partir de mañana en los cines. Hemos hablado de tres películas, pero hay otra que no se va a estrenar en las salas de cine, sino en la plataforma de Movistar Plus. Judy uh -huh. Punch. Judy Punch, no se va a poder ver en las grandes pantallas, pero sí se podrá ver la de Nicolas Cage, que es color Out of Spain, También eh, Papichi, una, papicha. Papicha, uh -huh. eh, una un comedia drama. o drama tragicomedia media argelina. Y la tercera es la de Ben Affleck. The Way Back, un The drama Way estadounidense Back. también sobre... La autosuperación personal cuando tienes problemas como, por ejemplo, con el alcohol con, que tiene el personaje, tanto el personaje como el, el actor Ben Affleck. Bien, pues después de hacer esta sección de los estrenos para, el próximo, para mañana mismo, para el 7 de agosto... Vamos a hablar de ese cine japonés y por qué vamos a hablar hoy del cine japonés con Miriam Villalobos un 6 de agosto. Porque hoy se cumplen 75 años del lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Tres días después lanzó Estados Unidos la segunda bomba atómica en Nagasaki. 300 y pico mil muertos, dolor y sobre todo más muerte a lo largo de estos 75 años, porque muchas personas que estuvieron expuestas a la radiación de estas bombas atómicas han acabado muriendo de cáncer. Pero lo peor de todo esto es que el lanzamiento de esas bombas atómicas supuso el inicio, bueno, cambió el mundo, nos cambió, y supuso pues, el inicio de una guerra, de una locura, y que todavía seguimos en ella porque todavía no seguimos avanzando en ese desarme nuclear. A pesar de los tratados internacionales, porque hay dirigentes políticos de naciones de grandes potencias que no parecen estar por la labor en estos momentos del desarme nuclear, sino todo, al contra todo lo contrario. Y hemos cruzado esa línea, hemos cruzado ese camino negro que nos puede llevar a la destrucción del planeta, como es el hombre cómo es. Y por eso Miriam, ya que te gusta tanto el cine, este, este hecho, el, este aniversario, estos 75 años de bomba atómica, de dos bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre Japón, ¿cómo se ha reflejado en el cine? Bueno, pues... Curiosamente, a pesar de la barbaridad destructiva que aconteció aquellos 6 y 9 de agosto del 45, como bien has dicho, parece que las superproducciones de Hollywood, que es de donde nos viene la mayor parte del cine mundial... Pues prefieren no recordar aquello en, en sus películas, ya que la realidad de la masacre pues, apenas aparece. Eh, si bien pues, aparece un poco de fondo o como marco de la historia del protagonista que va por otros derroteros, o, o a lo mejor nos cuentan eh, desde la visión de los, de los soldados estadounidenses que estaban en los aviones, pero no, nunca refleja el cine ho de hollywoodiense la realidad de la gente, de los nipones, ¿no? que, que estaban allí y que lo vivieron en primera persona. ¿no? Ver pues, eso, lo que has descrito. La muerte, la catástrofe, la destrucción. Un horror. Días. Aquello fue un horror y no hay que irse al cosmos. Ahí, ahí lo tuvimos. Eso es un, un horror lo que se vivió hace 75 años. Y hay supervivientes. Y lo que acabas de comentar es fundamental. ¿Crees que hay una vergüenza nacional eh, en Estados Unidos por lo que ¿Se hizo en 1945 por el lanzamiento de esas dos bombas atómicas? Hombre, seguramente sí, claro. O sea, La pregunta es, ¿será que el cine también tiene intereses políticos y sociales, además de culturales? Esa es la pregunta. Siempre eh... los ha tenido. Siempre los ha tenido, por supuesto. Eh, por ejemplo, una diferencia abismal con, con los, el bombardeo de Hiroshima es el, el genocidio hileriano, ¿no? Que no para de salir como tema principal en un montón de producciones de Estados Unidos. A, a Hitler sí que le han metido caña. <ríe> Pero a ellos mismos eh, sobre esto prefieren no hablar mucho o no sabemos si hay una alguna censura uh -huh. para directores o guionistas que hayan querido eh, producir ¿no? pues películas con este tema. En el mundo de la cultura sí se ha metido caña a los estadounidenses por lo ocurrido en Japón. También se habla de genocidio y se habla eh, desde el propio rock duro de Barón Rojo, Mira lo que cantaban. genocidio en nombre de la paz, creo que es la mejor definición de lo que ocurrió aquel 6 de agosto. Y luego, fíjate, tres días después, uh -huh. se pudo Ven haber... Ya sabían lo que produjo la primera bomba atómica, ¿por qué hubo una segunda? Es tremendo, ¿cómo el cine de Hollywood no ha reflejado esta vergüenza? No, eh, el cine de Hollywood no, pero sí han sido sobre todo los cineastas japoneses los mm. que han tratado las explosiones atómicas y sus consecuencias humanas en, en películas como Los niños de Hiroshima, de Kaneto Shindo, en 1952. Es una de las primeras películas sobre el conflicto y está basada en cuentos y poemas escritos por los adolescentes que sobrevivieron a la bomba atómica. Por eso hay tanta belleza en Japón y en la cultura japonesa. ¿eh? Uh -huh. eh, yo es que estoy pensando en las películas también de Chihiro. Sí, a, a Miyazaki lo vamos a nombrar eh, un poquito más ah, adelante. Vale, vale. vale. Pues entonces... Quería dar como unos cuantos títulos sobre, sí. sobre películas que van directamente a, a la llaga de Hiroshima. Eh, como esta que hemos dicho, los niños de Hiroshima. Eh, luego está Hiroshima Mon Amour que seguro que te suena, esto no es un director japonés, es un director francés, Alain Genès, eh, del 59, que narra una historia de amor eh, que ocurre en la ciudad de Hiroshima durante eh, es bomba, la no. explosión. Uh -huh. es, es preciosa esta película. Luego, Hiroshima, de Hadashi Nogen y Mori Masaki, eh, esta ya es del 83, es una poderosa declaración contra la guerra. Es un manga. Es un manga que lo curioso que tiene es que es autobiográfico porque está basado en la experiencia personal del director sobre el bombardeo atómico. O sea, el director vivió el bombardeo atómico y es su visión ¿no? de, de cómo lo vivió él. La película narra la historia de un niño. De un niño que busca a sus amigos dentro de toda esta hecatombe. Es ¿no? muy curiosa también. Luego está Lluvia negra de Shohei Imamura, del 89, Y mmm, destaco Rapsodia en agosto del conocidísimo Akira Kurosawa, del 91. Eh, Akira Kurosawa es uno de los es directores... El que ma... Es el único que me ha sonado de todos los que has dicho. Sí, ¿no? Bueno, claro, es que también para quedarte los nombres, pero hay algunos que te van a sonar también, que han, han sido predecesores de, de este gran Akira Kurosawa, que, bueno, pues que ha sido un, un referente... Eh, por su genialidad narrativa, eh, que ha sido copiada pues, por muchos directores reconocidos, eh, como Quentin Tarantino, como George Lucas, que se ha basado en, en, en una de sus películas para Star Wars. Eh, hay un montón de ejemplos que te podría poner de, de gente súper conocida que casi ha plagiado estilos o historias de, del cine japonés y, sobre todo, de Akira Kurosawa. Uh -huh. Bueno, pues hay también otros directores japoneses que te van a, te van a sonar más, eh, que salen a partir de la década dorada del cine, que después de entre los 50 y los 60, que son Miyazaki, uh -huh. por ejemplo, el conocido uh -huh. por sus películas de animación sí. del estudio Ghibli. Sí, porque Netflix está inundada de, de películas del estudio. De Miyazaki, ¿no? Sí, claro. Hombre, ¿quién no ha visto Mi vecino Totoro, El viaje sí. de Chihiro, La princesa Mononoke...? Son, son historias muy lindas ¿no? sobre relaciones humanas, sobre la relación con la naturaleza, el respeto, además llenas de creatividad, de, de mundos super imaginativos. Claro, eh, eh, eh, hay tanta belleza en esas películas y es para, para hacernos comprender lo que nos puede arrebatar el armamento nuclear. Uh -huh. eh, creo que todo, todo tiene un origen y ese origen fue el 6 de agosto de 1945. A raíz de, o sea, el cine japonés empieza a ser muy productivo a partir de la Segunda Guerra Mundial, claro. que es cuando, bueno, pues cuando empiezan a surgir más directores y sobre todo empiezan narrando historias cotidianas de, de la realidad de ahí. Hasta que llega ya estos años de la Nobel Bach, ¿no? Donde ya se, se salen un poco de, de las temáticas comerciales y empiezan a, a aparecer los, los directores más... pues el cine de autor japonés, ¿no? Uh -huh. eh, sale también Takashi Miike, el prolífico y controvertido director de la actualmente estrenada First Love que estuvimos hablando de ella hace unos, unas semanas. Takeshi Kitano, Una filmografía para estudiar también, pero sobre todo Takeshi Kitano seguro que lo recordáis por crear Humor Amarillo. ¿Quién sí. no ha visto Humor Amarillo y se ha reído? Bueno, <risa> sí, es verdad. <risa> humor Amarillo era lo mejor que había para hacerlo un domingo por la mañana. Poner la tele y ver Humor Amarillo. O sea, qué, qué pedazo de programa. <risa> pues sí, el, el humor siempre es bienvenido. Es necesario, es necesario. Sí, qué haríamos eh, Estamos estamos escuchando eh, una de las composiciones para las películas de Miyazaki. Bueno, son es los sonidos de Miyazaki que, por cierto, eh, tienen un imperio, ¿no? Eh, tiene Miyazaki tiene hijo. Eh, ¿le sigue, ¿Para que para casar saga? Para no, casarte con él. No, no, no. No era por si la saga continúa. Si va a haber continua, continuidad de las películas de Miyazaki. Pues de momento sí se ha retirado porque es un abuelito ya de no sé cuántos años, pero de 80 años por lo menos. Uh -huh, claro. Eh, y pues no sé si tiene un hijo. Descenden bueno, descendencia. sí. descendencia. Sí, sí. Porque claro. este hombre es como, es como el Walt Disney japonés. Claro. ¿no? O sea, ha inundado el mundo Y aunque tenga con sus un hijo haciendo cine, da igual, es Miyazaki, ¿no? Quieres decir que, que tiene, importa mira, bien, tiene bien dos hijos, Pero Tiene dos hijos. ¿En la industria del cine? Goro Miyazaki y Keisuke Miyazaki. Yeah. Eh, en la industria del cine no lo sé. Tendríamos bien. que investigar. <ríe> De todas formas, eh, poco, poco pueden hacer. Eh, porque siempre estarán a la sombra del padre. Hombre, por supuesto, pero claro, este hombre con esta imaginación tan y tantas historias infantiles tenía que tener hijos, ¿no? Mm. Porque eso te abre la imaginación, los cuentos. Bien, pues mientras buscas eh, la saga de del, de este director japonés de Miyazaki, vamos con con esa, vamos a recordar esa, ese teléfono, ese número de teléfono para que envíen ya los últimos WhatsApps, porque es cuestión de minutos en eh, los que el sorteo se va a celebrar y vamos a dar a conocer a los ganadores. ¿Tienes por ahí el teléfono? Ajá, el número de WhatsApp para que respondáis a la pregunta con qué personaje de película eh, te irías de, a tomarte unas cañitas. Es el 665-896450. Apunta, 665-896450. Pues Por último. aquí tenemos un mensaje de última hora que dice, yo me iría con Harry Potter. Con Harry Potter, está Bienvenida. muy bien, porque sí, así no mí... tienes que pagar la cuenta. Dices, 80 jarras de cerveza más, y te aparecen. Eso es, eso es, no, no, es que lo de Harry Potter es otra, otra saga, otra saga que nos ha salido. Además, fue, se ambientó en Edimburgo, la, la escritora. No recuerdo ahora su nombre, la escritora Hombre, de Harry Potter. ¿cómo? La escritora de Harry Potter es para, para leerte también su vida, ¿eh? Porque la mujer sí, sí. te la sabes, ¿no? Claro claro, la eh, claro, claro. Rechazada por su marido, con un hijo, se fue a Edimburgo. Es que como he estado en Edimburgo, allí ¿Te han, han hecho... Te contado las historias. Bueno, allí han hecho un palacio para ella, han hecho como una especie de templo, eh, todo lo que pisas, pero es mentira, muchas de los bares que dicen que estuvo, es que no me acuerdo, no me sale el nombre de la, de la escritora, de, la de escritora. Harry Potter, y eso que es famosa, bueno, en todos los bares que estuvo la escritora de Harry Potter, allí te cuesta una libra entrar si quieres, si quieres tomarte un café o algo, y no es cierto, no está... No se ha demostrado que estuvo en esos bares. Eso es lo que nos decían los guías turísticos allí. Pero solo por entrar. Sí, sí, solo por entrar. Eh, también te muestran la suite que estaba en el hotel más lujoso de Edimburgo, donde cuando ya fue... Porque no tenía ni un duro eh, la escritora. Sí, eh... no tenía ni un duro. De hecho, estuvo a punto de suicidarse y todo, ¿no? Bueno, eso no lo, no lo cuentan. Pero sí, que sí. lo pasó muy mal con un hijo pequeño en Edimburgo. Y escribiendo en los bares, en las cafeterías eh, la saga de Harry Potter allí se inventó ese mundo de fantasía y de magia para salir del mundo en el que se encontraba en que por ella. eso la ficción es tan importante para todos los directores bien pues, J.K. K. Rowling. Rowling ahora sí, uh -huh. J.K. Rowling J.K. Rowling, pero busco qué, qué es J.K. como nombre y, y no me sale es como que lo tiene ella ya... Joan, Joan Rowling. Vale, pues Joana, ya sabemos que Joana, uh -huh. que ahora es multimillonaria, no sé si continuará más, eh, con más historias y con más países de magia, pero lo cierto es que nos ha dejado a Harry Potter y todo lo que es un país entero, un mundo, un mundo uh -huh. de de Harry Potter. Y bueno, y mucha ilusión para, para que no tenemos nunca la toalla porque esta mujer de repente de no tener ni un duro se hizo súper rica con cuarenta y pico o cincuenta años, o sea que nunca es tarde para que te llegue la buena suerte. Claro, y por eso su historia y su vida se conoce mucho y en redes sociales y demás eh, quizás sea lo más leído en internet. Porque es un ejemplo, un ejemplo de cómo de la nada puedes hacerte multimillonario, y si escribiendo aguantas... y sobre todo imaginando mundos paralelos como el de Harry Potter. Bueno, si aguantas la, la crisis, ¿no? <risas> Te puede llegar algo bueno al final en el túnel. Si... Pues, para, pues saberlo, para saberlo hay que ser multimillonarios para ver si podemos aguantar o no este ritmo como... Han, eh, han aguantado algunos algunos populares, y otros no y otros no, pues ya sabéis que estamos sorteando esas pulseras que hemos hablado de, eh, del cine japonés y eh, dentro de unos minutos regresamos y ya damos a conocer a los ganadores 101.4 Teleelch Radio Marca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 ¡Gracias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 Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. 101.4 Telehelp Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues Miriam, hemos llegado ya casi al final de tu sección, son las 12 y 20, hay que despedirte, no sin antes dar a conocer a los ganadores de ese sorteo que hemos realizado entre los oyentes, que nos han enviado ese WhatsApp diciendo con qué personaje cinematográfico se irían a tomar una cerveza. Vamos a sortear esas cuatro pulseras que vamos a entregar A los ganadores de hoy, Miriam, lo, lo vas a decir tú, pero antes tengo que adelantar que en cuestión de minutos, a las doce y media aproximadamente, tenemos aquí en los estudios de Televisión Radio Marca al alcalde de la ciudad, del que al que a lo mejor si hay tiempo preguntaremos eh, aquello de que un oyente ha insistido, porque ha estado insistiendo en el WhatsApp, Miriam, te ha hecho gracia, ha estado insistiendo, sí, he en que gracia. quiere saber cuándo se van a señalizar mejor los carriles bici de la ciudad, esos carriles bicis que se están incrementando tanto en el casco urbano, También en las pedanías se está construyendo por parte de la Diputación carriles bici y por parte del Ayuntamiento se están construyendo más carriles bici en el centro urbano y en los barrios. Lo que me parece estupendo porque quiere, yo uso él, mucho la bici. Claro, él quiere esas, eh, que se señalice con esa pintura verde. Uh -huh. Pues hacerlos más visibles, supongo. Mejorar, al fin y al cabo, las rutas del carril bici. Ala, pues sí. nuestro oyente quizá, Te quizá tenga respuesta... Eh, Con el alcalde. Si es que da tiempo, ¿eh? porque no sé, hay tantos temas eh, de la actualidad local que preguntar al alcalde. Bien, pero llegado ya el momento, eh, Miriam, Vamos a te repartir, vas a ir, sí. Vamos a repartir los, vas a los ir repartiendo premios. con Lo mejor bien. que. Bueno, sabes hacer muchas Como en cosas. Como la cabalgata de, de los reyes, ¿no? repartiendo bien. premios. ¿A quién? ¿Qué personajes son los que se los llevan? Pues se los vamos a dar a Forrest Gump, Harry Potter, Bien. Spiderman Bien. Bien. y el guardaespaldas. Vale, pues esta, estas cuatro personas que nos han enviado los whatsapps tendrán ahora, a continuación, nos pondremos en contacto con ellos, nos tendrán que dar sus nombres, sus apellidos, porque podrán recoger la pulsera en el mismo Polapark. Uh -huh, en la no misma hace, taquilla. No hace falta ni que vengan no, por aquí, ¿no? ¿no? Se pueden ir directamente al Polapar con su sí, DNI, ¿verdad? Sí, porque tendremos que comunicar a Polapar los nombres y apellidos de estos ganader, ganadores del sorteo de hoy. Pues Miriam Villalobos, muchas ¿no? gracias. Pues muchas gracias a ti, Rosmari. Encantada de, de venir aquí de veranete contigo. <ríe> a mí me encanta que me acerques el cine, <risa> sea cual sea. La próxima semana más. Habrá ¿Qué? más estrenos, ¿no? Ellos no se van de vacaciones, no, los no, estrenos. No, que no se vayan, que ahora estamos remontando la taquilla y necesitamos más estrenos y más chulos pues la próxima semana hablaremos de más cine porque aquello también, el cine es otro mundo un beso para todos y un beso para Rosa también sí. que estará de vacaciones eh... espero que nos esté oyendo o espero que esté muy lejos sí, espero que no nos esté oyendo que esté en algún sitio <risa> sin wifi directamente <risa> gracias Miriam gracias a ti hasta la próxima semana hasta Normari. el próximo jueves chao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 Pues seguimos alargando esta cuña publicitaria porque en Águila Bar Centro hay días especiales y estos van a ser el 13, 14 y 15 de agosto. El jueves 13 va a haber una jornada gastronómica del pulpo para degustar el mejor pulpo. La noche de la Roa hay que vivirla como uno se merece con el menú especial que han preparado desde Águila Bar Centro. Y el sábado 15 menú especial del Día de la Virgen. Así que haz tu reserva en Águila Bar Centro, en Doctor Caro 31 Tele... Y el teléfono es el 966163548. 6966163548. 101.4 Teleelch Radio. Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playeta... Bueno, a medias.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 See. You.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 Falcorta 37 y 41. En Orihuela, carretera Murcia, Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, partida reventó 1. USA You'll catch a serpent at in them Inside, outside USA Enter a county in the Inside, park. outside USA Set a few camp Yeah. Did they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 imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. La glorieta con Rosmar y Alonso. Pues estamos en la recta final del programa La Glorieta de este jueves 6 de agosto, tenemos casi 30 grados de temperatura y el alcalde de la ciudad, Carlos González, ya se encuentra aquí en los estudios de Telech Radio Marca, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, alcalde. Muy buenos días. Muchas gracias. Carlos González, antes de comenzar a desgranar la actualidad local, es importante, todos nos preguntamos cómo evolucionan los contagios en Elche, ¿Cómo está la situación en los hospitales y cuál es la tendencia de, de esta pandemia, de la evolución de la pandemia? No puedo esconderle mi preocupación y nuestra preocupación en general como gobierno y también la preocupación de los responsables sanitarios de la ciudad, de los directores de los hospitales y también de, de la propia consellera que hace unos días eh, con quien hace unos días mantuvimos una reunión y nos alertó de la situación en la que se encuentra nuestra área de salud y concretamente dentro de nuestra área de salud el principal municipio que es Elche. En los últimos en los siete días se han producido 106 contagios en, los, en, en nuestra ciudad en concreto, en los últimos 14 del orden de los 200. No son cifras alarmantes, pero sí que son cifras preocupantes, sobre todo porque reflejan, revelan una tendencia suavemente creciente, pero creciente y que aunque a ayer... en los últimos días se está conteniendo eh, desearíamos que se contuviera con mayor intensidad y que se produjera ya un decrecimiento de, esa, de ese crecimiento que se está experimentando Pero no es así, ayer Pero mismo no así. la consejera de Sanidad confirmaba otro brote más en Elche uno de origen social con cuatro casos positivos ¿Qué medidas son las que va a adoptar el, el ayuntamiento? Finalmente el origen, la causa que está motivando este incremento sostenido, constante, de los contagios, eh, radica fundamentalmente en el ámbito social y en el ámbito familiar. Y, por lo tanto, tenemos que seguir haciendo una llamada, una recomendación encarecida a ser extraordinariamente escrupulosos en las reuniones sociales y familiares, en las comidas de amigos, en las comidas de las familias en los fines de semana, que se han convertido en el punto neurálgico de, de, de esta situación, de este incremento que se está produciendo del número de contagios. Por el momento, lo que hemos hablado con la consellera, saben que la competencia para adoptar medidas en este orden es de la Consejería de Sanidad. Lo que hemos hablado por, con la consejería es que por el momento no es necesario adoptar ninguna medida eh, que signifique retrocesos pero tenemos que ser conscientes, los ciudadanos, los licitanos y licitanas, tenemos que ser perfectamente conscientes de que si se, siguen produciendo, si se sigue produciendo un incremento de los casos, de los contagios en nuestra ciudad, eh, ocurrirá como está ocurriendo en otras ciudades de Aragón o en otras ciudades de Cataluña. Y es que volvemos a la fase 2 o se vuelve a la limitación de aforos, a las restricciones en lo que tiene que ver con el número de, de personas con las que uno se puede reunir, etcétera, etcétera. Creo que esto no es deseable ni desde el punto de vista social ni desde el punto de vista económico, porque tiene repercusiones sociales a nivel individual, etcétera, y tiene también repercusiones a nivel económico. No es deseable y por lo tanto por eso tenemos que recomendar encarecidamente a los ciudadanos, uno, que utilicen las mascarillas, es una obligación, tenemos que asumirlo como, como la gran prioridad, como el gran cortafuegos que evita la propagación de la pandemia del virus y luego el resto de medidas, distanciamiento, medidas higiénico-sanitarias, etcétera, etcétera, lavarse las manos constantemente, utilizar hidrogeles, eh, en definitiva... Seguir al pie de la letra, a rajatabla, si me permite la expresión, las recomendaciones de las autoridades sanitarias como mecanismo, como forma para contener los contagios y, por lo tanto, para que no se produzcan retrocesos, porque nadie quiere, ninguno queremos eh, que se produzcan eh, retrocesos, porque al final significan limitaciones en el ámbito social, en el ámbito económico, que tienen consecuencias negativas. Le preocupa, por tanto, la situación de la evolución de los contagios, pero... ¿Preocupa también al equipo de gobierno la situación del personal sanitario en los centros de salud? ¿Atención primaria está reforzada este mes de agosto para conseguir garantizar ese dique de contención, para tener controlados los brotes que se van detectando? Yo creo que se produce una doble circunstancia de la que hay que ser consciente. Por una parte eh, se ha producido en el conjunto de la Comunidad Valenciana y también en nuestros departamentos de salud un refuerzo del personal sanitario en la atención primaria pero al mismo tiempo estamos en un mes de agosto, estamos en el mes de agosto que es el mes por excelencia vacacional y además es el mes por excelencia vacacional después de un periodo en el que el personal sanitario eh, ha trabajado de una forma más que intensa. Por lo tanto, probablemente estamos en un momento difícil en lo que a los recursos humanos se refiere. Pero agosto pasará, llegará septiembre y creo que eh, en este momento nuestra comunidad está mejor preparada, nuestra comunidad y por lo tanto nuestros departamentos de, san de sanidad, de salud, están mejor preparados que lo estaban antes de la pandemia para hacer frente a cualquier eventualidad. Aún así, Aún así, hay que insistir, en muy buena medida, está en nuestra responsabilidad individual, en la responsabilidad de cada uno de nosotros, el que la pandemia no se propague o se mantenga a ritmos eh, que sean asumibles, tanto desde el punto de vista social, económico sanitario. Después de hablar de esta evolución de la pandemia, vamos a hablar de las gestiones que se están llevando a cabo en el Ayuntamiento de Elche. Y una de ellas, esta semana, bueno, nos ha dejado titulares para la historia. Uno de ellos es usted, con la concejal de gestión tributaria, eh, valoraban de forma muy positiva ese acuerdo que se va a alcanzar con la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda para que el superávit de todos los ayuntamientos, los ahorros, los remanentes, se puedan utilizar no a amortizar deuda a los bancos, sino a inversión pública. Un acuerdo que está ya firmado, alcalde, Un acuerdo que está firmado y que no solo es que esté firmado entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno de España, sino que ya se ha convertido en Real Decreto de Ley. Si bien es cierto que obviamente tiene que ser eh, convalidado por el Congreso de los Diputados, pero hoy ya es una norma jurídica, hoy ya es un Real Decreto de Ley. ¿Y entonces qué va a hacer con la petición del Partido Popular de Elche de convocar un pleno extraordinario precisamente para pedirle a usted ...que no apoye este acuerdo de la FEMP y el Ministerio de la Hacienda? Déjame que, que, que dé alguna pincelada sobre lo, sobre lo importante, porque lo importante no es que, que la oposición se oponga... ...lo importante no es que el Partido Popular se oponga como se opone a todos, sino que lo importante es el contenido del acuerdo. ¿Qué significa el acuerdo para, para este ayuntamiento o para cualquier ayuntamiento? Este acuerdo significa varias cosas que, que yo quiero resaltar brevemente. La primera... Participar en un fondo de 5.000 millones de euros a fondo perdido. Es decir, poder recibir una cantidad proporcional a nuestra aportación, a nuestra contribución, eh, a, a la dinámica que crea este Real Decreto, pero participar a fondo perdido en un fondo de 5.000 millones de euros, que yo, a, a grosso modo, si usted me lo preguntara, dice, ¿y eso cuánto puede ser? Bueno, pues eso puede suponer para nuestra ciudad una cantidad entre los 3 y los 6 millones de euros. Pero, ya que se concretará. Que, que, pero, ya, ya ¿3 se concretará. o 5 millones de euros? Pero aquí la, la cuestión es ¿Qué cantidad de superávit es el que vamos a entregar al Ministerio de Hacienda? A eso voy. A eso voy. Vale. Pero lo primero es que si voluntariamente nos eh, eh, adscribimos a esta iniciativa firmada por la FEMI, el Ministerio de Hacienda, que significa entregar el remanente de tesorería para que se nos devuelva paulatinamente, de entrada en 2020 y 2021 recibimos una parte proporcional de esos 5.000 millones que están para el conjunto de los ayuntamientos y que nosotros estimamos que puede ser una cantidad entre 6, 3 y 6 millones de euros. Insisto, a fondo perdido, uh -huh. aparte que nos devuelvan todo nuestro remanente de tesorería. Primera cuestión. Segunda cuestión muy importante. Este acuerdo representa que en 2020 y en 2021 no se aplica la regla del gasto. La regla del gasto exigiría a todos los grandes ayuntamientos que nos hemos esforzado en la lucha contra el covid. Estamos en este momento en una situación de incumplimiento de la regla del gasto. Significaría tener que hacer un plan económico financiero y tener que adoptar medidas para volver a cumplir la regla del gasto. Excepción en 2020 y en 2021 el cumplimiento de la regla del gasto. Y después, junto a estas dos cuestiones que me parecen importantes, hay una tercera, es que este Real Decreto, en definitiva este acuerdo, lo que permite es que las inversiones financieramente sostenibles que tenemos en marcha tengan una prórroga hasta 2021, que es algo que como consecuencia del parón que ha habido durante el confinamiento, nos permite tener un mayor desahogo y poder ejecutar todas las obras al 100% de las inversiones financieramente sostenibles. Tercer elemento positivo y a partir de ahí está la dinámica y la dinámica es los ayuntamientos entregan el remanente de tesorería al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda lo devuelve escalonadamente. Claro. ¿Cuánto entregamos? Pues nos, la cuantía que entregamos y la cuantía que vamos a recibir uh -huh. al margen del fondo incondicional y a fondo perdido son aproximadamente... Entre 9,5 y 10 millones de euros. Vale, ese es, es nuestro remanente de tesorería. Esos 10 millones de euros, lo importante, ¿cuándo empiezan a, de forma, porque ha dicho paulatinamente, eh, ¿cuándo empe, empezarán a devolverse ese dinero por parte del Ministerio al margen de eh, los 3 o 6 millones de euros que puedan venir dentro de de inmediato. Los de inmediato. De inmediato, de se, inmediato entregan, ¿Se entregan 2020 ya? 2020 y 2021 son, eh, inmediata, es inmediatamente. Yo, hay una cosa que, que hay que entender. Esto no es, un, no es un capricho y no es una fórmula para financiar al Estado. Esto es una fórmula para sortear las limitaciones derivadas de la ley de estabilidad presupuestaria aprobada por el Gobierno del Partido Popular e impuesta, en este caso, por quien era el ministro de Hacienda, el señor Rato. Es, por lo tanto, una, digamos, un camino para sortear esa ley de estabilidad presupuestaria y el artículo 135 de la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Si no se genera este marco, el que genera el Real Decreto del que estamos hablando, los ayuntamientos lo que estamos es obligados a que ese remanente de tesorería se convierta en amortización de deuda. Para sortear las limitaciones de nuestra Constitución y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que impulsó el PP El gobierno de Pedro Sánchez lo que está estableciendo es un sistema que, siendo legal, nos permite entregarle el superávit al gobierno y que el gobierno nos lo vaya devolviendo año tras año, a partir del próximo año y durante diez años. ¿Por qué diez años? Para no llevarnos a incumplir la regla del gasto. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues significa que hay dos alternativas. O cumplir la ley de estabilidad presupuestaria tal y como la concibió el PP y que por lo tanto los remanentes de tesorería se dediquen a amortizar deuda y no vayan a mejorar los servicios públicos y no vayan a mejorar las necesidades de los ciudadanos o que se construya este artificio contable porque es lo que es esta forma de sortear la ley de estabilidad presupuestaria que nos permite un obsequio un, digamos una entrega incondicional de, uh -huh. de, de esos 5.000 millones de euros al conjunto uh -huh. de los ayuntamientos y luego que vayamos recibiendo paulatinamente nuestro remanente de tesorería de forma que se integren nuestras cuentas y podamos mejorar los servicios públicos que claro. se le prestan a los ciudadanos. Pues eh, ya, hay, ya hay proyectos eh, para lo, con los que financiar con este superávit en 2020 20, 21. Bueno sobre todo lo que hay es vamos a poder llevar a cabo inversiones por valor de 17-18 millones de euros, que son las inversiones financieramente sostenibles que con la prórroga que nos da el Ministerio nos garantizamos que vamos a poder ejecutarlas al 100%. Esa es una buena noticia. Y a partir de ahí, con los fondos que recibamos en el 20 y en el 21, procedentes de esos 5.000 millones de euros para el conjunto de las entidades locales españolas, ahí hay proyectos que tienen que estar vinculados al medio ambiente, a la agenda ur urbana, a la movilidad sostenible, a los servicios sociales, ahí hay proyectos que se, a los que se van a destinar estos recursos. En definitiva, mejora de servicios públicos, mejora de las infraestructuras de la ciudad, mm -hmm para eh, hacer frente a esta situación en la bueno, que Bueno, pues pongamos. hablemos de proyectos concretos. Eh, ya se han iniciado las obras de la corredora y, lejos de apaciguar el tráfico, la oposición, Ciudadanos y Partido Popular critican que en la calle Ángel pues, eh, se ha visto muy, muy afectada, muy afectada por, por estas obras, por este cierre. La oposición está diciendo muchas cosas que, que yo tengo que calificar como disparatadas. Porque yo creo que a estas alturas mantener una oposición absolutamente radical, una oposición sin sentido contra una actuación que en definitiva lo que va a venir es a mejorar el centro histórico y comercial desde el punto de vista urbano desde el punto de vista comercial desde el punto de vista de la convivencia y desde el punto de vista turístico creo que oponerse a lo que están haciendo todas las ciudades medias y grandes españolas y europeas es algo así como ir absolutamente contracorriente y eso es lo que hace el Partido Popular en esta situación de, de, de desorientación política que vive ¿no? ir contracorriente oponerse sistemáticamente a todo y en este caso se oponen a algo que que, que no solo es lógico sino que además también es muy necesario en nuestra ciudad. Y a partir de ahí, ¿no? es decir, una vez que, que, que tengo que hacer esa reflexión, que, que a mí lo que me gustaría, fuera, me gustaría es que hubiera una oposición constructiva, sensata, que apoyara y que en un momento difícil como este tuviera un discurso constructivo, pero como estamos con una oposición que tiene un discurso destructivo y una oposición sistemática contra todo, yo necesito decir eso. ¿no? Es decir, eh, la corredora es una actuación que no sólo va a ser histórica porque va a significar un punto de inflexión, sino va a ser una actuación que va a tener un efecto beneficioso sobre el comercio, sobre la convivencia y sobre la dinámica general turística y social del centro. A partir de ahí, es cierto que en este momento hay mayor tráfico en la calle Ángel Que no, se puede, yo creo que no se puede tratar con dramatismo, sino como un fenómeno normal que hay que reconducir. Se va a reconducir por una parte de natural, es decir, yo creo que los eh, conductores empezarán a asumir que hay otras vías Que, que favorecen mejor eh, sus desplazamientos oeste este dirección crevillente-alicante es pronto lo irán asumiendo, irán cambiando sus itinerarios, pero aparte también vamos a adoptar medidas que mmm, en el mes de a finales de septiembre, principio de octubre, se introducirán medidas que re, reconducirán a aquellos que no hayan cambiado sus eh, digamos sus costumbres en la circulación, sus hábitos en la circulación. Por lo tanto. Yo creo que dramatizar con ese eh, incremento que se ha experimentado en el tráfico en la calle Ángel también es, bueno, pues esto, esta oposición exagerada de, de, de algunos que, que siempre sobreactúan, bueno, pues esto es una sobreactuación más de los mismos. No hay mucho tiempo y quedan pocos minutos y también ha habido importantes asuntos esta misma semana. Usted se reunió por fin con el presidente de la Diputación Provincial después de diez meses sin hacerlo para concretar esa inversión multimillonaria que nos va a llegar para construir el Palacio Congresual. Le presentó un cronograma, pero esta, estas bases que le presentó al presidente de la Diputación ¿ha arrancado alguna firma del, del Gobierno Provincial? Bueno, para que no parezca que, que, que estamos eh, diez meses sin hacer nada yo creo que eh, es lógico entender que aquí ha habido un periodo en el que tanto la diputación y su presidente como el ayuntamiento y yo como alcalde hemos estado dedicados a otras cosas ¿no? a, las, a las que eran las auténticas prioridades desde principios de marzo hasta finales de julio y que lamentablemente siguen siendo también en este momento prioridad. ¿no? Eh, dicho eso, yo creo que Tengo que calificar como constructiva y positiva la reunión con el presidente de la diputación en la que nosotros hemos puesto un documento sobre la mesa que hemos llamado bases para el acuerdo para construir un palacio de congresos en Elche que significa dos cosas muy importantes, es decir, firmar un acuerdo a la vuelta de estos días de descanso, a la vuelta de las vacaciones, entre septiembre y octubre, firmar un acuerdo que nos sirva para llevar a cabo todos los trámites necesarios que permitan que a finales de 2021 y principios de 2022 puedan comenzar las obras. Yo estoy convencido de que puede ser, de que podemos hacer ese trabajo juntos, la Diputación y el Ayuntamiento. También estoy convencido de que la Diputación ha entendido perfectamente que a quien le corresponde decidir el modelo de ciudad Es al ayuntamiento, que quien tiene que tomar las decisiones sobre la ubicación, por lo tanto, es el alcalde y el gobierno municipal, y que está bien, que hay que escuchar, que hay que intentar favorecer el consenso, pero si no se puede conseguir el consenso, porque a veces el consenso es difícil, pues eh, a quien corresponde plantear el modelo de ciudad es, insisto, al gobierno municipal y a su alcalde. Creo que eso ha quedado totalmente claro eh, y a partir de ahí eso va a posibilitar que trabajemos en la definición y concreción de un proyecto que estoy convencido que, tiene que no solo que tiene que realizarse en Carrús, en la avenida de Novelda, sino que va a tener un efecto revitalizador mmm, para la zona donde se va a ubicar y que va a tener un efecto muy beneficioso desde el punto de vista del turismo congresual. Para nuestra ciudad y para nuestra provincia, el objetivo del presidente de la diputación y mi objetivo como alcalde es convertir a Elche y a la provincia de Alicante en un referente nacional y europeo del turismo de congresos, del turismo congresual, que es el turismo eh, que al final mm, ofrece mejores resultados en términos económicos. ¿no? Los turistas, eh, con, de, de, el turismo de congresos eh, genera unos recursos eh, del orden de 250-300 euros por cabeza, por, por día y por persona ¿no? y frente a los 120-150 del turismo vacacional, por lo tanto nuestra apuesta por el turismo de congresos que tan buenos resultados nos ha dado con nuestro actual centro de congresos, que hay que decir que se ha quedado pequeño, significa una apuesta de futuro para un sector estratégico que es el turismo y dentro del turismo, el turismo congresual. ¿Y qué otros aspectos se incluyen dentro de ese acuerdo que tiene usted sobre la mesa eh, y que esperan firmar con el presidente de la diputación después de vacaciones el, el, la ubicación está contemplada pero el modelo de gestión el modelo de congreso tenemos, eh, yo, yo lo que le he propuesto al presidente de la Diputación es que constituyamos una comisión mixta de coordinación entre ambas instituciones que firmemos un protocolo en el que se recoja eh, esos elementos, que se hable ya de, de la eh, contratación de un equipo redactor del proyecto de construcción de ese Palacio de Congresos hemos hablado también no solo de ubicaciones como yo le decía sino que hemos hablado también de, de, de superficies y de edificabilidades Yo le hacía una reflexión al presidente de la Diputación que es eh, cualquier m, palacio de congresos de ciudades eh, de un tamaño semejante a la nuestra m, tienen palacios de congresos con una edificabilidad Que, que oscila entre los 14.000 metros cuadrados edificados y los 25.000-30.000 que nosotros aspiramos a tener un palacio de congresos que esté en torno, a esos, en torno a esas cifras y por lo tanto la edificabilidad en Carrus que es mucho mayor que en otros solares que se han estado barajando eh, como posibles, eh, la edificabilidad de Carrus es la adecuada. Por lo tanto, en ese documento que, al que hago referencia y el que tendremos que firmar en septiembre o octubre tendrá que recoger estos aspectos y tendrá que profundizar en otros, en modelo de gestión, probablemente en la incorporación de, de la iniciativa privada, la gestión público-privada o la implicación de la, eh, de la iniciativa privada en proyectos de este tipo. Es decir, todas esas cuestiones tiene, tenemos que recogerlas y al final, insisto, lo importante es trabajar juntos para que en 2022 puedan empezar las obras. Alcalde, hoy es 6 de agosto. Hoy, eh, en principio, tenía que realizarse la prueba de Beus, ese eh, acto tradicional. Mañana, en principio, tenía que realizarse ese pregón de las fiestas, pero la situación nos lo ha impedido. Así que no hay tiempo para más y me gustaría que terminara dando un mensaje, ese mensaje con el que hemos empezado, extremar las eh, medidas de precaución extremar la responsabilidad individual, extremar la, las medidas de precaución en lo que tienen que ver con todas las medidas higiénico-sanitarias recomendadas por las autoridades sanitarias. En definitiva, máxima prudencia, máxima cautela. El virus está ahí, tenemos que convivir con él, tenemos que hacer vidas, eh, nuestra vida en esta nueva normalidad, condicionada por todos estos elementos, pero la responsabilidad individual es la clave esencial para mm, frenar la expansión de la epidemia. Pues muchas gracias, Carlos González, alcalde de la Ciudad de Elche. Nosotros ponemos el punto final a este programa La Glorita. Lo hacemos con música porque nuestros compañeros ya están preparados para acercarles a ustedes a partir de ahora las noticias locales. Hasta mañana viernes.